Hoy Radio Costa Blanca presentamos tertulias alicantinas, debate político, entrevistas, agenda cultural, historia local y mucho más conduce el periodista y politólogo David Rubio de Antón. Oid Radio Costa Blanca, la radio más cálida del Mediterráneo. Muy buenas alicantinos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un viernes más a este programa que ya llega hoy a su tercera edición, a estas tertulias alicantinas. Yo soy David Rubio y estoy encantado de acompañaros una semana más con todos vosotros y con Jaime Martín en la técnica. Esto es Hoy Radio 4G, la radio de la organización impulsora de descapacitados en España y nos estáis escuchando en el 91.4 del FM de Alicante y también en nuestra página web en todo el mundo a, a, a, a, a, a partir de www.hoyradio.es. Hoy tenemos un programa bastante cargado, hablaremos de, de actualidad local, también de actualidad nacional, eh, hablaremos de, del tema de la libertad horaria del comercio en Alicante, de la investidura de, de Puigdemont y también tendremos una sección de historia local. Hoy eh, hablaremos y repasaremos la, la vida, la histórica vida de Jorge Juan, el alicantino y nobeldense Jorge Juan. También tendremos agenda cultural, como tenemos siempre, y en nuestra sección de cine hablaremos de las nominaciones de los Oscar que fueron este pasado martes, y también de la película El instante más oscuro. Y me acompañan hoy conmigo tres magníficas políticas, tres magníficas mujeres. Ana Cerdán, coordinadora, presidenta provincial, perdón, de Vox en Alicante. Muy buenas, Ana. Buenos días. Muchas gracias por estar aquí. Bien, bienvenida a tu nueva casa. <risa> Muchísimas gracias. Tenemos también con nosotros, concejala no escrita de Alicante, Nerea Belmonte, Muy buenas. Hola, buenos días. Vienes directamente del Pleno ayer, ¿no? De, de Alicante, <risa> casi, del Pleno de la radio. La resaca del Pleno. <risa> Muy bien, además los de Alicante dan resaca, ¿eh? <risa> Son bastante moviditos. Pues bienvenida también de estar aquí, Nerea. Eh, me hace mucha, mucha ilusión tenerte entre el equipo de tertulianos. Y por último, Manoli Nicolás, coordinadora territorial de la Comunidad Valenciana de UPID. Hola Manoli, muy buenas. Hola. También muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos en este tercer programa de Tertulias Alicantinas, en este último programa de enero, este programa que ha arrancado, que arran esta aventura radiofónica que, acaba, que, ha, que ha arrancado este mes. Bueno, pues eh, empezamos, empezamos ya con el lío. Bien, pues eh, ha sido una semana con bastantes noticias ¿no? en, a nivel local en, en Alicante, tanto en el tema del puerto, ¿no? por ejemplo, ¿no? porque ha habido sus más y sus menos, con que si sí podían contaminar, con que si sí podían eh, operar con graneles con cerrados y tal. Este tema ya lo hablamos, el primer programa, de hecho, hablaremos en el futuro, también con el tema de los presupuestos, siguen las negociaciones, los tires y meretes ¿no? en el ayuntamiento y tal, también lo hablamos en, en otro programa. Ayer hubo una propuesta de, de plan de ordenación de urbanística, se tumbó, también lo, lo hablamos. La semana pasada y lo hablaremos en el futuro. Pero como esta ciudad nos deja conflictos siempre, nos deja cacaos maravillados constantemente, pues hoy vamos a hablar de uno nuevo que también va a estar muy de actualidad esta semana, porque de hecho hay una manifestación, hay una manifestación convocada este miércoles por este tema. Me uh -huh. estoy hablando de la, del tema de la libertad comercial, de la libertad de, para abrir los domingos de las grandes superficies eh, comerciales en Alicante, para que no. ...conozca este tema, que, que más que un tema... ...yo creo que ha sido un culebrón, esto en es Alicante... ...porque ha habido bastantes mandazos... ...el alcalde ha cambiado opinión varias veces al respecto... Se, ...estamos hablando de... ...de las grandes superficies... ...de más de 300 metros cuadrados... ...que según he podido preguntar en la concejalía de comercio... ...hay 10 en Alicante ahora mismo, ¿vale? Uh -huh. El resto de comercios, eh, las tiendas de barrio... ...y todo esto, sí que tienen libertad para abrir los domingos... ...pero el debate es si estas superficies... ...también pueden, o también deberían poder... ...abrir los domingos... ...como yo decía... El alcalde aquí intentado de todo para solucionar este, este tema y no, lo, y no lo ha conseguido. En primer lugar intentó eh, prácticamente cerrar la zona de, de gran afluencia turística, la zona en la que sí que se podía abrir los domingos, dejarla prácticamente inexistente. Luego resulta que el corte inglés se enfadó, el corte inglés amenazó con no ir a juicio y entonces eh, decidió intentar la libertad total, justo todo lo contrario, ¿no? que, que todo Alicante, todos los centros comerciales pudieran abrir. El pleno lo rechazó. Entonces, la tercera, el tercer intento que tuvo fue negociar con, con, eh, con los centros comerciales directamente, pedirles una serie de, de requisitos, que, que respetaran que un, un par de festivos, que, que contrataran a más trabajadores, si habría más de, de un número determinado de festivos, parece recordar que eran trece, pero, pero el problema es que solamente aceptó el corte inglés. Entonces, claro, el Plaza Mar, el Gran Vía y el Puerto de Alicante se enfadaron, fueron a juicio y ganaron. De manera que volvimos a tener lío. Acabó interviniendo la Generalidad Valenciana y la Generalidad Valenciana dijo que podían abrir todos en toda la ciudad, pero solo en verano, desde junio hasta septiembre. En fin, eh, un auténtico culebrón. ¿vale? Ha pasado de todo y el tema sigue sin estar resuelto y ahora la Generalitat Valenciana lo último que ha dicho es que quiere hacer una ley para toda la comunidad porque también en Valencia hay bastante lío con este tema y quiere que en todos los sitios de la comunidad se abren exactamente 38 festivos. 38 festivos al año. Solamente 38 y toda la ciudad. Eh, UGT y Comisiones Obreras se han quejado, esto no les parece bien, les parecen demasiado festivos, piensan que esto no se, que no, eh, conlleva la, no se puede concili no, la, la vida de los trabajadores, la vida familiar, que se les pide trabajar demasiado los trabajadores y tal, que también es malo para el pequeño comercio, que puedan abrir tanto los centros comerciales y por eso la, la manifestación de este, de este miércoles, que será el, a las 12 de la mañana en frente de la Casa de Brujas, para quien quiera ir de la delegación de la Comunidad Valenciana en Alicante. En fin, eh, hay muchas opciones. Me gustaría saber vuestra opinión, me gustaría saber cómo penséis vosotras que, que se debería de conjugar el tema de la libertad comercial, porque mmm, a mí me da la sensación de que todas las opciones no agradan nunca al 100% de las partes. Entonces, es un tema bastante complicado, ¿verdad? Ana, por ejemplo. Bueno, yo mmm, en este punto tengo que decir que eh, hasta donde yo sé, quizá... Tú sí que sepas más de este tema porque hay una parte que sí que se gobierna desde la comunidad valenciana en el tema de horarios y hay otra que está compartida con el ayuntamiento. Y ahí es un poco donde viene el, el problema. Lo que está claro es que hay que, que dinamizar esos horarios porque a la gente realmente es lo que busca, es lo que quiere y favorece todas las zonas. ...independientemente de que eh, pueda estar mm, condenando o no... ...al pequeño comercio. Partimos de la base de que el autónomo lo que quiere es trabajar... ...es poder abrir. Mm. Pero si tú estás en una zona en la que realmente... ...no tienes ese flujo de gente, no tienes esa afluencia... ...pues tú como autónomo eres el que decide si realmente quiero abrir o no quiero abrir, dependiendo de si me va a ser más rentable o menos, porque si encima tengo que abrir la puerta y pagar la luz, el autónomo no me, no me lo van a bajar por no abrir un fin de semana, pero si por lo menos gasto menos luz es eso que me ahorro. Mm. El problema está cuando nos metemos ya en las grandes superficies porque eh, hay que conciliar esa vida laboral con esa vida familiar y yo creo que la mejor forma de hacerlo es sentarse, ver esos contratos de trabajo, ver de qué forma se puede negociar y... Sí que hay que llegar a un entendimiento desde eh, Consellería, con los ayuntamientos respectivos, en este caso, el tema de Alicante, con el tema de Alicante, porque si no, no vamos a ningún sitio. O sea, se sigue perjudicando el comercio, se sigue perjudicando a la gente, se pierde turismo, lo que eso quiere decir y repercute en que hay menos movimiento de dinero hay, eh, y así sucesivamente, menos contratos de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, un poco, la directiva debería ir por ahí. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Nería Manuí? Bueno, eh, hay muchos temas que tocar aquí, ¿no? Sí, sí, en sí, primer sí. lugar, sí. está claro que en Alicante lo que tenemos es un marrón con el alcalde que tenemos. Porque fue él el que empezó todo este debate. De hecho, eh, cuando nos sentamos, eh, y al principio formaba parte del tripartito, cuando nos sentamos a hacer el pacto de gobierno, quien impuso que, que el Corte Inglés tenía que cerrar los domingos fue el PSOE. ...fue el alcalde porque fue un compromiso electoral. Sí, sí. Cabe, cabe recordar que con la anterior legislatura del PP... ...el Corte Inglés sí que abría los sí. domingos. Lo que pasa es que, claro, también se quejaban... ...el resto de centros comerciales, también lo veían... ...como una competencia desleal. Entonces, eh, fue, fue su compromiso. Después se le se cambió de idea y entonces ya tenían que abrir todos. Y después cambió de idea así. Ah, y al final, ¿qué ha pasado? Que su incompetencia la hemos pagado todos. Y ha tenido que venir la Generalitat Valenciana a intervenir... ...e intentar solucionar su marrón. Y esa es la realidad. O sea, lo que no, los alicantinos han visto ha sido un gobierno al frente del Ayuntamiento de Alicante incapaz de solucionar un problema de Alicante y pasándole la pelota caliente a la Generalitat. Y ahora que la Generalitat impone una medida que podemos estar más o menos de acuerdo, entonces otra vez vienen las quejas por parte del alcalde. Bueno, pues por favor, si hubiese hecho su trabajo, pues eh, sí. no, no tendríamos este problema. Otra cuestión es, eh, podemos mirar el tema de la igualdad. ¿No? Igualdad de oportunidades, tienen la misma igualdad abrir un domingo una, un, un centro comercial que un pequeño comercio, tienen el mismo derecho a trabajar, a, a hacer su negocio, los empresarios, los pequeños y los grandes, bueno, eh, igualdad para trabajar, sí que tiene que haber, pero es una igualdad formal, en la material tenemos que a lo mejor un pequeño empresario con una tiendecita, pues no tiene la capacidad de abrir un domingo, ...a no ser que se reviente la salud o que se gaste un pastón contratando a un trabajador. Entonces, no son las mismas condiciones, con lo cual no deberían ser eh, las mismas condiciones tampoco de apertura para, para ambos... Dicho esto, ¿cuál es el mejor modelo? Es que depende. Si preguntamos a los consumidores seguramente nos digan que abierto total siempre, porque es más cómodo. Si preguntamos a los que tienen negocios pequeñitos, pues seguramente la mayoría digan que quieren descansar los domingos. Y si preguntamos a las grandes superficies, pues nos dirán otra cosa. ¿Cómo conciliamos todo eso? Desde luego la parte política, que era la que tenía que mediar ahí y facilitar eh, una, una alternativa, ha fallado. Desde el ayuntamiento hemos fallado. ¿Y ahora eh, qué queda? Ahora queda una imposición del Consejo que solamente podemos superar con un consenso general. Ahora ya ni siquiera valdrán los acuerdos por mayoría para tumbar la normativa que se apruebe en el Consejo. Hará falta un consenso total. ¿Y en qué momento van a estar las grandes superficies y las pequeñas de acuerdo? Pues yo creo, yo creo que es difícil, difícil, ¿verdad? Es muy complicado. Hace falta una reforma ¿no? del sistema laboral, pero no solamente aquí, sino a nivel general. Porque imaginemos, si implantásemos otras medidas, lo que podría cambiar la situación. Por ejemplo, si los autónomos pagasen menos cuota de autónomos a la Seguridad Social, en función de lo que ganasen, quizás con el dinero que se ahorrasen, podrían contratar a personas extra para trabajar los domingos y poder mantener abierto su negocio. Y yo creo, yo creo Por que ejemplo. No, hay, no hay ni un autónomo en este país que esté contento con lo que paga. ¿eh? <ríe> <ríe> ni Desde luego, pero es que si lo comparamos con países de nuestro país, en nuestro entorno, sí, sí, sí, sí. vemos que es la, una, cuota es un atraco. Es abusiva, la cuota de es, un atraco. Sí, sí, es abusiva, es abusiva, es un atraco, ¿por qué no utilizar ese dinero, por ejemplo, pues para contratar mm. no lo sé, a estudiantes, por ejemplo, que quieran ganarse un dinero extra para pagarse los estudios los fines de semana? Si miramos otros modelos, como el anglosajón, vemos que esa flexibilidad que ellos tienen, nosotros no la tenemos, somos un, un sistema totalmente eh, bloqueado. Entonces, hasta que no alcancemos esa, esa flexibilidad para con los trabajadores, es muy difícil de hablar de flexibilidad con los horarios, porque es que están haciendo, intentando hacer una cosa sin la otra. Y así nos funciona. Sí. Bueno, yo creo que es un, se han tocado muchas cosas, es un tema complejo. Realmente, eh, ¿cuál es el fin de abrir todos los fines de semana? ¿A quién quieren contentar? ¿A los comerciantes, a los dueños de los negocios? Obviamente, como tú has dicho, el corte inglés... Sí que habría. Eh, ellos toman la decisión. Lo que ha dicho de Plaza Mar, Gran Vía y demás son pequeños comercios agrupados. No es como el corte inglés que sí, tomará sí, sí, la decisión una o dos o sea, personas además cabe, se tienen que poner de acuerdo Cabe señalar Entonces, que, que cuando estamos hablando de centros comerciales Evidentemente los cines y los restaurantes sí que abren siempre ¿no? Los que estamos en disputa de si se deben abrir o no Son las tiendas que hay en los centros comerciales Exactamente, mm. pero es que eh, el problema Porque aquí se decidió que se abría Ave Porque era zona turística y demás Creo que el problema es mucho más gordo, más profundo Y a más largo plazo Creo que no tenemos un proyecto de ciudad Alicante, eh, decimos que es turística porque tenemos sol y playa, pero no tenemos un proyecto, sabemos lo del puerto, lo de los cruceros, en fin, si tuviéramos un proyecto de ciudad muy claro y hacia dónde vamos, aunque sea a 20 años vista, que ese es el problema, que estamos ahora mismo a año y medio, a año y medio vista a las elecciones, lo mismo a nivel general, si tuviéramos de, realmente ese proyecto de ciudad de futuro resulta que se podría eh, evaluar más despacio y decir, oye, mira, sí, el objetivo de Alicante es que sea una ciudad que dé servicio los fines de semana, que van a atracar aquí un montón de, de barcos, de cruceros, que es necesario, que la gente va a abrir y va a ganar dinero, que yo no es que vaya a abrir, eh, yo soy autónoma, habéis dicho <risa> los autónomos, los sufro en primera persona, <risa> eh, a mí, evento. exactamente, entonces, eh, abrir un domingo, si voy yo, eh, vale, porque no tengo que pagarle a alguien, lo que pasa es que estoy sacrificando mi vida familiar y mi Mi vida personal si tengo que contratar a alguien ya puede ser rentable porque si no son pérdidas en fin, es que hay una serie de factores tan que, que no podemos obviar que si tuviéramos un proyecto de ciudad potente es decir alicante ciudad de futuro ciudad de esto estoy convencida que si aquí todos los fines de semana abriese todo el mundo y se ganase dinero pues no habría problemas porque se podría contratar y demás cuando se decidió que, que abriese el corte inglés se decía que es que se iba a crear mucho empleo para para la ciudad pues eh, yo ...una sobrina mía sí que estuvo... ...los domingos por la mañana... ...cobraba su sueldecillo y demás... ...para sus gastos de, de casi adolescente... ...y bien, pero también... ...conozco gente que lleva 20 años... ...y tenía que ir los domingos exactamente igual... Uh -huh. ...con lo cual decía, nos han engañado... ...porque de crear empleo, eh, sí... ...muy poquitos, o a tiempo muy parcial... ...y con sueldo pequeño... Y los que estamos trabajando toda la semana, pues tenemos que trabajar también los domingos. O sea, que, que creo que, que el enfoque eh, tiene que ser con, con amplitud de miras, mirando a futuro, y desde luego, si es algo que va a beneficiar, como bien ha dicho Ana, eh, los autónomos queremos trabajar, pero no trabajar para, para tirar nuestro tiempo y nuestra vida, mm. sino, oye, yo tengo que pagar tanto, lo pago, pero porque lo estoy ganando. Ya, ya, si tocamos el tema de los autónomos nos desviamos mucho Hablaremos. pero, de eso, pero lo no, que es el no, tema no, no, no, de, de ciudad y de apertura, creo que es necesario eh, un proyecto importante y potente de ciudad y seguro que, que se llega al consenso con mucha más facilidad eh, es que yo también he sido autónoma, <risa> por eso sé lo que se siente y sé lo que se padece sé que es complicado y una de, la, de las cosas que se debería tener en cuenta es que hay que eh, estudiar muy bien esos contratos de trabajo ...por la conciliación familiar... ...o sea, no me vale que me engañen y me quiten y me pongan... ...no, me vale que la gente se siente... ...sindicatos, empresarios... Eh, ...los entes sociales... ...se sienten y busquen esa solución al problema... ...es una buena forma de la que, en la que se beneficiaría a todo el mundo... ...a corto, medio y largo plazo... ...entonces... Y si me identifico totalmente, pues yo también he sido autónoma, en este momento no, pero he sido autónoma muchos años y sé lo que se siente y se parece y lo que cuesta, llegar a pagar el autónomo todos los meses. Pues mira, habéis que he criticado bastante a, a, al alcalde, que no tenemos plan de ciudad, ¿no? que el alcalde no ha sabido resolver este tema, creo que es evidente ¿no? que el ayuntamiento no, no, ha fallado, ¿no? porque todavía no hay consenso, todavía no hay solución, pero fijaros, a mí lo que, lo que más me molesta de todo este asunto, en el fondo, es que al final tenga que ser Valencia la que dictamine lo que se hace en Alicante me parece una intromisión en toda regla, no me gusta, no me gusta que, porque además es que encima ya no solamente han, han de, quieren decidir lo que se hace en Alicante, quieren decidir lo que se hace en toda la comunidad valenciana y que sean todos los sitios igual, lo cual me parece un absurdo porque están hablando de que quieren crear una ley y una ley para todas las grandes superficies, en igualdad de condiciones las grandes superficies que puedan estar en Alicante o en Valencia, que son una gran ciudad, O, por ejemplo, el centro comercial que hay en La Ariana, el centro comercial de losito, que es un pueblo que está pequeñito, ¿no? Las afueras de Valencia. Lo conozco porque tengo familia allí, por eso hablo de él. Entonces, claro, no me parece que se tenga que regular por el mismo régimen. Yo creo que esto es un asunto que cada municipio debería de decidir por su cuenta. ¿no? Y, y, claro, me molesta bastante esto, ¿no? Me molesta bastante que, que Valencia, una vez más, se crea tener una superioridad moral, ¿no? Sobre, sobre Alicante para decidir lo que, lo que deberían de decidir nuestros concejales que han sido democráticamente electos por los alicantinos. Y bueno, y a todo esto también hay que decir que todavía no está claro que esta ley se vaya a aprobar. Porque claro, esta ley necesita el apoyo de al menos un partido de la oposición. Y de momento, ni PP, ni Ciudadanos, ni Podemos han confirmado que la vayan a apoyar. De hecho, eh, Podemos ha dicho que va a apoyar la manifestación que va a haber este miércoles. De manera que parece que tampoco está muy de acuerdo. Podemos-Alicante, claro. Sí. Y me imagino que, que Podemos-Comunidad Valenciana no respirará por otro lado. Aunque vete tú a saber. <risa> en fin, eh, ¿cómo creéis que va a acabar esto? Bueno, eh, empezando por lo último... Eh por desgracia para ellos eh, Podemos funciona de forma totalmente descoordinada mm. lo que dice Podemos-Alicante no tiene por qué ser lo que diga Podemos-Valencia Podemos-Podencia puede acabar votando una cosa que Podemos-Alicante se está manifestando contra ella por supuesto, puede pasar ¿sabes? Eh, eh, pues sería muy divertido la verdad rarezas así, mira, lo pondré entre comillas lo de rarezas, eh, ya han ocurrido con, con Podemos eh, no obstante, yo quería decir una cosa no en todo lo que se ha hablado, me encanta este programa, estoy contentísima porque veo que se Tres mujeres Que esas cosas no, no las suelo encontrar Y menos cuando se habla de política Tres mujeres invitadas Y además eh, las tres Autónomas, o que hemos sido autónomas Porque yo también, eh, yo también soy autónoma Actualmente, ¿no? Sí, sí, eso quiere decir que tres eres luchadora Claro, yo trabajo en el ayuntamiento Pero yo no cobro sueldo del ayuntamiento Yo, yo tengo mi trabajo sí. aparte ¿no? sí, Además, tengo, tengo entendido que a ti te pagan menos Que al resto de concejales ¿no? ya, 190 euros al mes me pagan pues vaya, el resto, Y el resto están en 4.000, ¿eh? Es una sutil diferencia, pues pierdes, ¿eh? pierdes totalmente en el no cambio No me eh. dan ni para pagar los autónomos con <risa> el.. <Me vale risa> Bueno, pues eh, sí, eh, yo estoy totalmente de acuerdo ¿no? con, la, con la injerencia de, de Valencia y que ahora sean los políticos del Scorch de valencianos los que, los que vayan a decidir ¿no? sobre el futuro de Alicante, sobre todo, eh, teniendo en cuenta que no sé por qué eh, lo, los, los partidos que han llegado ¿no? como Compromís, como Podemos, y han hablado de, de, de, de que no esté todo concentrado en Valencia, de descentralizar ¿no? eh, sí. el poder y las decisiones. Y, a la, la y a la hora de la verdad todo se decide en Valencia, ¿no? Pensemos en la agencia de innovación, algo que nos lleva a venir chulísimo Alicante y ahora resulta que aquí vamos a hacer un pegote de postureo y todas las decisiones y los técnicos van a estar en Valencia, todo sí. el empleo se lo va a llevar Valencia. Pues como siempre, ¿no? Sí, ¿Qué sí, es esto? Sí. Pero es que cuando hablamos de que somos eh, la, una ciudad infrafinanciada, estamos infrafinanciados por Madrid, pero también por Valencia. Sí, sí, sí, es sí. decir, Valencia se lleva muchísimo más dinero de los presupuestos de la Generalitat que Alicante, y por supuesto que, Castell sí, sí. que Castellón. Sí, además estamos, estamos hablando de que Valencia <risa> tiene el doble de habitantes que Alicante, pero es que se lleva seis veces más que Alicante y, y, y diez veces más que Eche. Claro, es que no es una proporción correcta. No, no, no, claro, no. no tiene sentido. Además, tenemos que pensar que cuando se eligen los cargos de diputados ...diputados, etcétera, para, para la Generalitat Valenciana... Eh, ...tampoco se suele contar con diputados alicantinos... Mm. O sea, somos minoría sí, sí, también. Sí, sí, sí, sí. <ríe> y luego las decisiones lo toman diputados que viven en Valencia, que trabajan en Valencia, que irán a comprar a los centros comerciales de Valencia, pero no van a decidir cuándo tenemos, tienen que abrir nuestros centros comerciales, cuándo tenemos que abrir nosotros. Es ya, vamos, eh, pues sí, ridículo, sí. absurdo. Sí. Además, esto es un mal que viene ya de tiempo. ¿eh? Viene ya de cuando estaba el PP, viene... Claro. Sí, incluso, por ejemplo, cuando estaba Zaplana de presidente, que era presidente de Alicante, concretamente de Benidorm. Yo creo que fue la época... ...más centralista de la Comunidad Valenciana... ...que ni siquiera eso sirvió... ...al final acabó subyugado también al PP, al PP de Valencia... ...bien pues eh, seguiremos, seguiremos hablando de este tema... ...porque en principio la votación va a ser el 7 de febrero... ...la votación en el Scores, ...veremos al final qué sale ahí... ...y, y según lo que pase pues seguiremos, seguiremos comentando... ...de todas formas estamos supeditados a Europa... ...y Europa ya le ha dado a España un par de tirones de orejas... ...con el tema de los horarios... ...o sea mm. ya no es que ya nos digan los de Valencia... ...lo que tenemos que hacer los de Alicantino... O bueno, yo, yo ...es os... que ya directamente desde Europa... ...te dan un toque de atención y te dicen... ...eh, y esto que no le hemos dado yo, solución... Yo, ...¿qué hacemos? Yo os digo una cosa, yo soy muy europeo... ...pero si nos obligan a comer a las 12 de la, de la mañana... ...yo me pudo a Marruecos, ¿eh? <risa> <risa> yo os puedo asegurar, estuve un año viviendo en Francia... ...un año de Erasmus... ...no me llegué a acostumbrar nunca al horario francés... ...me tenían que echar de los restaurantes... ...de las cafeterías a la hora de... ...a la una y media de la tarde... ...porque yo acababa de llegar a esa hora a comer... En fin, seguiremos hablando de este tema, como comentaba. Quería yo ahora eh, que comentáramos también algo que pasó ayer en, en, el pleno, en el Pleno de Alicante, porque ayer tuvimos Pleno, y bueno, hubo una concejala de, del Pleno que propuso, quiso hablar del, del cine ideal, quiso proponer que, que se hiciera algo con el cine ideal, que es un edificio que a mí la verdad es que me da bastante lástima, ¿no? Porque creo que tiene un valor arquitectónico muy grande, sobre todo por dentro, y lo tenemos ahí parado muerto de risa, incluso ya en cierto estado de deterioro, ¿no? Y creo que habría que darle salida. Y precisamente esa concejala la tengo yo aquí, porque eras tú, de del Belmonte, la quiso este ruego. Entonces te quería preguntar un poco en qué consiste esta propuesta, qué crees que se debería hacer con el de Bueno, esta propuesta viene eh, a través de la plataforma Salvemos el, el Ideal, ¿no? Y mm. os animo a todos a buscarla en internet porque, porque realmente llevan mucho tiempo trabajando para, para salvar el cine. De hecho, hicieron eh, pues, una campaña en Change.org, reunieron más de 1.500 firmas de, de ciudadanos y ciudadanas de Alicante, y, y, lo cual dice que tuvo, tuvo mucho éxito y que la gente de Alicante pues realmente quiere recuperar ese cine. Aquí está muy claro. Tenemos en el, centro, en el centro de Alicante el teatro principal y justo al lado un espacio que podría ser público para realizar actividades culturales mm. impresionantes. Sí, además es que por dentro el cine ideal da muchísimo de juego. Es una sala muy grande. Yo, yo la recuerdo de pequeño cuando todavía estaba abierto ese cine. ¿Sabéis cuál fue la última película que vi allí? ¿Cuál? La guerra de la galaxia y la amenaza fantasma. Con mi padre y una amiga la Ay, última película que vi ahí uy, yo también ¡Qué no joven no, no, con no, no, mi, no, no, mi nada, madre sí, sí, América. con mi hermana sí. <ríe> y mola mucho yo, yo de hecho tengo fotos antiguas en mi página web en Alicantepedia que de, de actos que se hacían allí durante los actos políticos actos culturales que se han hecho allí no solamente ha sido un cine sino un edificio que ha dado mucho juego históricamente claro, pues la propuesta es que eso se recupere para que podamos disfrutarlo entre todos y todas y se puedan hacer actividades si, no quieren ser, si el Ayuntamiento de Alicante no las quiere gestionar directamente bueno, pues autogestionado, ¿no? conocemos muchos ejemplos de centros autogestionados en otras ciudades que funcionan muy bien ¿no? como la Tabacalera en Madrid, por ejemplo o sea, puede ser una propuesta muy, muy interesante yo sé que el concejal de cultura que había antes, Daniel Simón pues quería que su, el centro neurálgico de la cultura en Alicante fuesen las cigarreras, bueno, y por O sea, ¿Y por qué solamente cigarreras? ¿Por qué tenemos que aspirar únicamente a concentrar toda la cultura en cigarreras? Yo creo que en nuestra ciudad hay suficientes organizaciones interesadas y suficientes personas interesadas en la cultura como para poder crear eh, y, y descentralizar los núcleos culturales ¿no? de la ciudad. Y en este caso, el hecho de que esté en el centro, que esté junto al teatro principal... Eh, Claro, es una, es una opción fantástica porque en el teatro principal realmente no hay espacios dentro para poder difundir eh, la cultura, por ejemplo, de, del arte dramático, del, del arte escénico pues de una manera amplia para todo el mundo. Pues ahí tienen pues, su salita para que ensayen los que van a actuar en el teatro principal. Y, ...y luego el teatro en sí y poco más... ...¿qué pasaría si por ejemplo hiciésemos pues, escuelas de teatro... Eh, ...pues al lado ¿no? del teatro principal... ...ahora encima que van a peatonalizar la avenida de la Constitución... No. Podría, pues, ...se podrían hacer obras en esa propia avenida... ...se podrían hacer temas de, de, de artes escénicas en la calle... En, ...en todo ese entorno de la plaza del, del teatro y la avenida... ¿no? ...sería un lugar fantástico para la experimentación cultural en general... ...y teatral en particular no. muy interesante... El problema de todo esto, que la verdad es que a mí me encantaría ese proyecto, suena muy bien, pero claro, el problema es que ahora mismo el ideal, corregirme si me equivoco, está en manos privadas ¿no? y por lo visto piden 7 millones de euros, según ha dicho el alcalde. Entonces, claro, el alcalde ha dicho que por ese dinero que, que no, que, que es inviable económicamente. Y claro, encima si lo pe peatonalizamos la calle, a lo mejor hasta incluso sube el valor. Entonces, al final, pues, ¿esto va a ser factible o no vamos a tener que dar con las ganas? Bueno, la cuestión es que el edificio ha sido valorado por mucho menos, dos millones y pico. A mí me de, parecía muy caro, dos millones, millones y pico ¿no? de euros. Que se ha ido un poco la, la, la cabeza, ¿no? El, el, el... Claro, hay que manejar los datos. Fue valorado por muchísimo menos, dos millones uh -huh. y pico. Eh, la familia está teniendo problemas a la hora de pagar porque es que cuesta mucho mantener uh -huh. un edificio así, ¿no? Y sí. tiene una obligación porque es un edificio eh, protegido, entonces el tener que mantenerlo es un gran coste, ¿no? Yo creo que quieren deshacerse del edificio y es uh -huh. normal por el gran coste que se supone. Eh, pero yo creo que a mí me da la sensación, yo no lo sé, pero me da la sensación de que aquí ha habido eh, muchísimo morro por parte de la familia pensando, bueno, como es el ayuntamiento, pues Vamos que pague, ¿no? Vamos, alto, ¿eh? sí. Y claro, eso es abusar porque eh, quien paga no es el ayuntamiento, quien paga somos los alicantinos y las alicantinas con nuestros impuestos y ya por eso eh, tendrían que no haber tenido tan poca vergüenza. Dicho esto, la Plataforma por la Defensa y la Recuperación del Cine Ideal ...dice que ha estado manteniendo eh, negociaciones informales con los propietarios... ...y que se habla de cantidades más bajas, en torno a los cuatro millones... ...si eso es cierto, quizás lo que debería hacer el ayuntamiento formalmente... ...es contactar con esta plataforma, porque quizás podría mediar... Uh -huh. ...si ya ha estado realizando eh, un acercamiento ¿no? con los propietarios... ...en lugar de cerrarnos en banda, porque el alcalde lo que dijo fue... ...pues no, siete millones yo no los pago, no lo vamos a comprar... Bueno, Vamos a ver si se puede llegar a un acuerdo de otra manera, si no directo, indirecto, utilizando intermediarios. Porque está bien, si tenemos esta plataforma, si tenemos eh, colectivos sociales en la ciudad que ya están trabajando en ello, vamos a usarlos. No saltemos por encima de ellos y, pu y puenteándolos. Es que no sirve de nada. ¿Para qué? ¿Para colgarnos una medallita? No sirve de nada. Nuestro trabajo es trabajar para la ciudad, no por encima de la ciudad. Pues mira, pues ahí queda, ahí queda la propuesta. Hablemos de historia. pues eh, un día más estamos aquí con, con esta sección de historia patrocinada por, por alicantepedia.com, la enciclopedia web de Alicante, proyecto que yo tengo el gusto de capitanear. No sé si te escuchaste el primero del programa, Nerea, hablamos de, de, la, de la historia de las primeras concejalas, de las primeras mujeres concejalas de Alicante. Lo digo por lo que acabas de decir, ¿no? que te gusta que, que haya aquí mujeres políticas, pues hablamos de las pioneras, de, de aquellas que os abrieron camino... Y que, y que sucedieron que además, si, si te escuchas el programa, verás que fue una auténtica carrera de obstáculos, ¿no? Costó hasta el año 20 y pico, que llegaran las primeras, luego durante el franquismo no hubo ninguna, como te puedes imaginar, y las primeras electas tuvo que esperar hasta, hasta la, la transición. ¿no? Pero bueno, lo conseguiste, lo conseguiste, y sí. hoy en día, pues afortunadamente, tenemos mujeres políticas pues sí. en Alicante y en toda España. Yo quería que hablásemos de, de un alicantino muy ilustre. Que, que precisamente este mes ha cumplido el 305 años de, de aniversario de su nacimiento ¿no? y estoy hablando de Jorge Juan estoy hablando de Jorge Juan que probablemente es eh, el gran alicantino del siglo XVIII yo creo que si hubiese nacido en Arizona se hubiera hecho una película de este hombre seguro Hollywood habría comprado los derechos a la familia y sería un taquillazo pero como nació en Montforte pues ha pasado un poco más desapercibido pero desde luego por, no por méritos propios porque tuvo una vida alucinante Hay que decir que nació en Monforte, pero que el sitio donde nació hoy en día es Novelda. Por lo tanto, hay, ha habido siempre una disputa entre Monforte y Novelda. Ambos se han apropiado el lugar de nacimiento de Jorge Juan. Técnicamente, los dos tienen razón, porque en su día eso era Monforte, pero hoy es Novelda. Yo creo que tampoco hay por qué pelearse, oye, porque pues se lo queden los dos y ya está, ¿no? Eh, Jorge Juan, eso sí, se crió en Alicante. Por eso lo, lo mencionamos hoy. Se crió en. porque se quedó huérfano, muy, muy de, de niño, y entonces se vino aquí a estudiar a los jesuitas el chaval la verdad es que prometía, sacaba muy buenas notas y se fue a Cádiz a estudiar ingeniería naval. Sí. A partir de ahí pues, eh, participó en algunas eh, expediciones militares en, de España, ¿no? de, de, la, de la Armada Española, con participó en la conquista de Orán, en varias batallas contra piratas, etc. Con solamente 21 años vieron que el chaval destacaba mucho, que era un erudito en temas de, de ingeniería, de, de astronomía, y resulta que a los franceses se les ocurrió hacer una expedición internacional, con mejores de cada país, para medir el meridiano de la Tierra que todavía en esa época era un misterio, ¿no? y decidieron llevarle a él, decidieron llevar a Jorge Juan, y Jorge Juan participó en esa expedición que fue a los Andes, a los Andes de, de Sudamérica, para medir el meridiano de la Tierra, y descubrieron muchas cosas, entre ellas, por ejemplo, que la Tierra no es una esfera perfectamente redonda, que hasta ese momento no se sabía, y se supo gracias, entre otros, a Jorge Juan, también que los polos están, el achatamiento de los polos, ¿no? por lo cual la, la Tierra no es, no es redonda, Y, bueno, pues es un descubrimiento que, que hoy en día pues, todavía eh, se, se tiene como un gran descubrimiento de la historia de la astronomía. ¿no? A partir de ahí, el, el, el ejército español se dio cuenta del, del fenómeno que tenía ahí y le dio una misión, una misión secreta. Dijo, pues mira, ¿tú que sabes tanto de, de ingeniería naval? ¿Por qué no te infiltras en la armada inglesa, nos haces de espía y, y te traes todo lo que, lo que estén preparando los ingleses? En aquel momento España y Inglaterra estaban en una, en una especie de guerra fría, ¿no? ¿eh? Bueno, pues eh, eh, Jorge Juan se cambió el nombre a Mr. Yusis y, y se, se fue a Reino Unido y se intentó infiltrar en la Armada. Lo hizo también que llegó a comer habitualmente con el primer ministro de Inglaterra y, y con los principales generales, y lo trataban como si fuera uno más, como si fuera un inglés más. Al final acabaron pillándole, pero fue tan tarde cuando acabaron pillándole que ya se había traído la mitad de los secretos de la, de la armada, la mitad de los trabajadores que estaban allí en Inglaterra, en los astilleros y tal, se los trajo a España también. Y cuando fueron corriendo a intentar detenerle y tal, ya había cruzado el Canal de la Mancha, ya se les, se les había escapado. Claro, en, en España, pues imaginaros, se, se convirtió en, en un hombre, en un auténtico... Le hicieron un altar ¿no? cuando volvieron, ¿no? se convirtió en un, en un tesoro ¿no? nacional este hombre y le dieron un, un cargo muy importante. Le dieron el máximo, el máximo cargo para, para ser el, el principal constructor de barcos ¿no? de, todo el ejército, de todo el ejército español. Eh, luego estuvo también eh, este, eh, en el Observatorio Astronómico de Madrid. Fue el que fundó el Observatorio Astronómico, que todavía hoy es una institución que perdura. Y en la última época de su vida lo volvieron a mandar a Marruecos, en este caso porque teníamos problemas ¿no? en, con la colonia que tenía España en Marruecos y tal, quería, y el, el entonces rey español quería mandar a una persona habituada a, a conflictos ¿no? y habituada al extranjero para que negociara un, conflicto, un, un acuerdo diplomático. Lo consiguió, no solamente lo consiguió, sino que incluso consiguió que el rey de Marruecos firmara más puntos de los que en principio el rey español le, le había pedido. En fin, un auténtico fenómeno, un auténtico fenómeno, fenómeno que, como os digo, yo creo que tuvo una vida de película y que me da la sensación de que pasa un poco desapercibido, ¿no?, en Alicante, ¿no?, un hombre tan, tan ilustre, ¿no?, que hizo tantas cosas, que hizo tantas cosas por España, ¿no?, por, por su país, y que, y que apenas se, se le conoce, ¿no?, así que, en fin, si nos está escuchando algún director español aquí o algo, yo me gustaría que, que la película que gane los Goya el año que viene se llamara Jorge Juan su historia, porque es una auténtica pasada, Y yo creo que es nuestra obligación ¿no? recordarle todos los años, su, como os digo, su aniversario de su nacimiento fue ahora, a principios de enero, se cumplieron 305 años y creo que debemos recordar a Jorge Juan ¿no? por todo lo que hizo por España y por llevar el buen nombre de la provincia de Alicante ¿no? en, a, a todo el mundo. ¿Os gusta la cancecita de agua que he puesto para esta sección? Se, se lo pregunto a todo el mundo y todo el mundo me sale encantado. Es que ha mola mucho. ¿eh? Sí. Bueno, pues vamos a hablar de otra cosa que a mí la verdad es que no me mola tanto. Al revés, me, me, hay veces que me da bastante vergüenza ajena lo que está pasando, pero que hay que hablar, hay que hablar porque tenemos, lo tenemos ya la, la semana que viene. Me estoy refiriendo evidentemente a Cataluña. Me estoy refiriendo evidentemente a, a la investidura de, de Puigdemont que, que ayer se anunció ya como oficial. Y que, bueno, en principio va a ser, no sé si telemática o por Skype, porque sí, esta es la política que tenemos en este país, aquí hacemos investiduras por Skype. Ayer pasó una cosa bastante curiosa. El, el Consejo de Estado eh, le dijo a, a Rajoy, le dijo al gobierno español, que no era impugnable la investidura de Puigdemont. No era impugnable porque todavía no se había producido, todavía no era oficial. Entonces, claro, no se puede impugnar algo que todavía no existe. ¿eh? Puigdemont sacó pecho por Twitter, ¿no? Porque se ve que a este hombre, cuando, cuando las instituciones de España le dan la razón, sí que, sí que la, le gustan, ¿no? Entonces Pues dijo, mira qué bien, el Consejo de Estado, qué majo es, ¿no? Y eh, muy mal el gobierno. Y luego, curiosamente, o solamente un par de horas después, el presidente del, del Parlamento anuncia que va a haber investidura, justo un par de horas después de que el Consejo diga, diga esto. ¿no? Yo me, me he cogido el, el reglamento eh, del, del Parlamento de Cataluña, porque mm, Pues siempre dice que la única autoridad a la que él reconoce es el Parlamento de Cataluña, ¿no? Que la Constitución, el gobierno y tal, que eso no, no es para él, ¿no? Que no está obligado a obedecerles. Entonces, claro, me he ido a coger el, el artículo 93 del Reglamento de Cataluña y me gustaría leerlo textualmente. Dice el punto 1 que los diputados que con motivo de una baja por maternidad o paternidad no puedan cumplir el deber de asistir a los debates y votaciones del Pleno pueden delegar su voto en otro diputado. Y el punto 2 dice que los diputados pueden delegar su voto en los supuestos de hospitalización, enfermedad grave o incapacidad prolongada debidamente acreditadas. Claro, yo aquí no veo ningún supuesto que diga que, que estén en la cárcel o que estén en Bruselas. Entonces, mmm, no se está cumpliendo ni siquiera el propio reglamento del Parlamento. Digo que no se está cumpliendo porque ya en, las, en, la, en la votación del, del, presidente, parla, del presidente del Parlamento, de, cuando salió elegido Torrent, sí que se permitió a los que estaban en, en la cárcel, a, a Junqueras y compañía, sí que se permitió que, que votasen. Con lo cual, el propio Convergencia Esquerra está incumpliendo incluso la ley de su propio Parlamento. En fin, eh, preguntaros simplemente qué creéis que va a pasar. ¿Qué creéis que va a pasar y si creéis como yo que nos hemos vuelto todos locos? Porque no me sale otra cosa más que preguntaros. A ver, locos no nos hemos vuelto. Lo que pasa es que vamos con mucho retraso. O sea, no es cuestión de que nos hayamos vuelto locos, es cuestión de que Cataluña lleva mucho tiempo avisando y hay gente que no admite ese tipo de... De, de historias o sea, eh, no era el momento ahora de interponer un 155 light como se ha interpuesto o sea, en, en las elecciones que hubieron el año pasado, no el anterior, en noviembre ya era el momento para empezar a mover ficha y no ponerse de perfil a esperar a ver qué pasa, está claro eh, como bien has dicho que si no hay un delito no puede haber, eh, la justicia no puede intervenir porque, claro, si no sabemos si va a pasar, tampoco podemos... Hay que, esperarse, hay que esperar a que se caiga el puente para poder reconstruirlo. Pero lo que no puede ser es que se hayan estado aprobando leyes en contra de la Constitución, lo que no puede ser es que haya un ordenamiento jurídico en las comunidades autónomas, tanto la de Cataluña como otras, ¿vale?, en la que esté totalmente opuesto, ciertos artículos sean totalmente opuestos a la Constitución y que eh, se haya mantenido... A ver, ...a ver cómo lo explico... Eh, ...se haya consentido... Eh, ...por el apoyo y la ayuda que me has dado... ...para que yo me mantenga donde estoy... ...y en este momento me da igual... ...el partido político que estuviese... ...en el momento que estuviese... ¿no? ...entonces... Mmm, ...a ver... Mmm, ...nos hemos metido en un circo... ...en el que ahora nos, van a, nos están creciendo todos los enanos... ...y no sabemos lo que hacer con ellos... Eh, ...sí que... Haya, ...ha habido algunos que han sido más coherentes... ...entre comillas, se si han quedado en España... Intentando vender un poco que, que sí, que son buenas personas y que van a acatar, cosa que no es cierta, porque en, en las querellas que, que se han presentado desde Vox, eh, sí que ha sido la última vez que fue nuestro secretario general con Pedro Fernández eh, a, a presentar la documentación y todo lo demás… ...un poco se estuvo hablando de todo eso... ...que sí, que vale, pero que tú no puedes decir... ...que ahora cuando salgas vas a seguir siendo bueno y tal... ...si no lo ha sido en ningún momento... ...si en ningún momento os habéis mordido la lengua... ...a la hora de decir que no... ...o sea, ahora como estoy metido entre rejas... ...con el traje a rayas, pues ahora soy... ...la persona más buena del mundo, voy a salir... ...y me voy a poner a, a ser... Lo, ...no, vamos a ver, o sea... ...España ya no tiene ese, esa ingenuidad... ...que tenía hace tres años... ...en este momento España... Eh, ...se ha levantado, ha dicho que los españoles son una prioridad y que Cataluña tiene que acatar las normas como todos los demás qué va a pasar pues que vamos a seguir haciendo el ridículo en todas partes incluida Europa porque no tiene ningún sentido tenemos unas leyes mmm, que no están actualizadas para el tipo de delitos que se están cometiendo en este momento hay una gran laguna legal y así es como estamos o sea no no eh, a ver la única forma según la, el El reglamento es que tiene que estar en persona aquí. En cuanto ponga los pies en España lo van a detener. O sea, sí, sí. entonces... Tiene, que una, se... tiene una orden de detención. Exactamente. Supuesto. O sea, tiene una orden de detención en cuanto ponga los pies en España. Eh, no se han querido ejecutar las demás porque no se le devuelve a España con, la, con, con los delitos, con el agravamen de los delitos que ha cometido en España. Entonces, o sea, estamos en un bypass. Hay que esperar a que se le haga... Se le... Bien. Eh, se le nombre presidente para poder impugnarlo, para poder llevarlo a las cortes, y hasta ahí podemos estar, o sea, pero que nos crecen los enanos pero a marchas gigantadas en el circo ¿eh? pero La pregunta es, sobre todo eh, Nerea Maloli, si, si va a ser nombrado presidente, porque Rajoy a día de hoy está diciendo que no, que, que tiene que venir a España para que le nombren presidente, sin embargo Rajoy también dijo que no iba a haber referéndum y, si, y sí que hubo al final, no sé lo que va a pasar. ¿Vosotras qué, qué creéis? ¿Cómo creéis que va a acabar esto? Yo creo que sí que lo van a nombrar, presidente. Pero entonces, eh, se, va, ¿se va a celebrar una, una selección de vestidura sin, sin Puigdemont. Eh, sí, sí, es que es un disparate. Pero ¿Y el, y el gobierno era... va a volver a ir al TC otra vez? ¿No? a, a pedir anularla? Y... Sí, sí, sí, pero es que estamos viviendo este disparate desde, desde hace muchos años. nosotros eh, no sé si lo recordarás, Rosa lo pidió en el Congreso de los Diputados hace años ya que mm -hmm. se aplicase el 155, pero Ro sin miedo, Rosa 10. Sí, Rosa 10 sí. eh, sin complejos, eh, si tenemos unas leyes, vamos a aplicarlas. Y nos llamaron locos, nos dijeron de todo, en fin, eh, y hemos llegado hasta aquí. Mm -hmm. Y a mí lo que me preocupa, eh, aparte de los catalanes, <ríe> es que nos pase lo mismo en la comunidad valenciana. porque Sí, sí lo creo, lo siento mucho, pero, pero sí lo creo, creo que llevamos una hoja de ruta, los que nos están gobernando llevan una hoja de ruta similar a la, a la que llevaban desde Cataluña, entonces que mi gobierno esté haciendo filigranas con las leyes porque no se atreven a aplicarlas, porque eh, tienen miedo, porque es que no sea sé que están jugando. Tenemos unas leyes, vamos a aplicarlas, y esas leyes son iguales para todos, para los catalanes, para los valencianos, para los murcianos, para todos. Nos hemos dado unas reglas de juego, no nos gustan, cambiémoslas. pero mientras las tengamos, vamos a respetarlas. Y es que aquí no se está respetando nada, nos están tomando el pelo. Recuerdo, eh, porque la cosa viene de Zapatero, cuando se aprobó el Estatuto de Autonomía de Cataluña, yo, que fue cuando yo di el paso de afiliarme a UPID. ...porque decía, es que no hay nadie que esté viendo lo que está pasando... Uh -huh. ...es que esto se veía hace diez años... Uh -huh. ...que fue cuando <ríe> me metí en política... ...ya se veía, es más, cuando se aprobó el de la Comunidad Valenciana... ...dijeron, no, este es nuestro estatuto... ...y una cláusula que diga, y si a Cataluña se le da algo más... ...a nosotros también, queremos lo mismo... Uh -huh. o sea, ...ya eran disparates y, y todo el mundo dejaba que las cosas fluyesen, fluyesen... Eh, ...esto se veía venir... Eh, ya veremos si no tienen elecciones en mayo otra vez, porque no salen de las elecciones. Es una cosa de vergüenza. Pero es que, además, eh, incluso los que lo han votado, que defiendan a, a un señor que es un prófugo, que se ha ido, que los ha dejado empantanados, es que no hay por dónde cogerlo. Si in, tienes un poco de sentido común, no hay manera de entenderlo. Por eso, llegados a, al límite del disparate, lo... <risa> Investirán presidente y se quedarán tan panchos Y aquí estaremos buscando a ver por dónde cogemos la ley Para, para que se pueda impugnar y no sea presidente Yo el otro día por, por simple curiosidad, ¿no? curiosidad un poco friki ¿no? A lo mejor os parece, eh, se me ocurrió eh, mirar un poco por encima La constitución de Dinamarca ¿no? y la legislación que tienen allí Porque el otro día Demon estuvo en Copenhague ¿no? uh -huh. dando una, una charla Y vi que, que en Dinamarca, de hecho, hacer lo que ha hecho Puigdemont está bastante más penado que en España, ¿vale? Estaría igualmente en la cárcel y, y es posible que incluso tuviera ya sentencia firme porque la justicia en Dinamarca funciona bastante mejor que la española y es bastante más rápida. En fin, eh, dicho lo cual, yo no creo que en la Comunidad Valenciana estemos ni de lejos en, en, este, en este asunto, porque yo creo que ahora mismo no está en el debate político de poner un, iniciar un proceso independentista en, en, en la Comunidad Valenciana. Sí que es verdad que tenemos un partido como es Compromís, en el cual hay de todo. Sí que es verdad que de vez en cuando encontramos a alguien de Compromís con una, con una estelada o algo así, ¿no? Que nos llevamos un poco las manos a la cabeza diciendo, pero bueno, esto no era un partido valencianista, pero si eso es otra, otro sitio, ¿no? Pero a la hora de la verdad, en el Parlamento, en las Cortes de Valencianas no se debate, ¿no? El tema de que, que si sí deberíamos ser independientes o no, ¿no? No, estamos yo, con, el, es, el, es con muy... el adoctrinamiento en, pero, en los colegios, pero Manuel, esto creo que es muy ajeno a la gente esto. O sea, yo creo que, que hoy en día si, si un, propusieran un, un referéndum o algo así en la de Valenciana sería ridículo. No, no, ahora no. Dentro de 30 años. Bueno, no sé. <risa> Entonces te digo, es que estas cosas hay que atajarlas sí, eh, sí, sí. cuando ves que, que, que va a pasar, porque es que se veía cuando <risa> yo tengo muchos años ya pero cuando era pequeña aquí se empezó en tiempos de Joan Lerma y Siptya Siskar sí, sí. con el tema de la normalización del valenciano y demás luego llegó el PP no hizo nada lo mantuvo sí. Y ahora, con Marsá, damos un pasito más. O sea, la hoja de ruta está clara. No creo que haya que confundir el idioma con el independentismo, ¿no? Hay muchos catalanes eh, no, no, que hablan no, no, catalán y no. no son independentistas. No, claro que no, claro que ah, no. no. Pero, pero se pues, empieza por, por el adoctrinamiento en los colegios y después ya derivamos mm. eh, en lo que venga. Te estoy hablando a 30 años vista, pero es que Debe. tenemos que tener... Eh, que, que es que... Mm, La política no se tiene que hacer para los próximos cuatro años, para los cuatro, mm. próximos cuatro años eh, que avancemos para los siguientes cincuenta. Y es que como vamos viviendo al día, pues entonces mm. pensamos a ver qué va a pasar mañana y, y lo que pase pasa ya vendrán otros ya se comerán otros el marrón. Yo de momento voy a arreglar lo mío, que es lo que me interesa y estoy ahora. Entonces con esa mentalidad, que es la que estamos viendo, eh, pero no ahora mismo de, de tiempo pues, es muy difícil que un país avance. Mm. ¿Tú cómo lo ves, Mira? Eh, bueno, yo creo que es, una, es, un, es una, un debate bastante complicado, ¿vale? porque normalmente nosotros nos empeñamos en centrar las cuestiones en preguntas concretas eh, porque es más fácil eh, que hablar en abstracto ¿no? o hablar en, en grandes términos en grandes contextos, pero realmente eh, el problema en España es que eh, no ha habido una reflexión política profunda de qué modelo eh, queremos de Estado ...y por supuesto no han, se han tomado medidas para ir hacia, hacia ese modelo. Ya en la transición, ¿no? eh, las grandes eh, personalidades que participaron eh, en la transición... ...ya decían eh, en los pasillos, se pueden leer libros ¿no? sobre, sobre ello... ...por ejemplo el que vino a presentar el otro día el periodista Federico Quevedo... Eh, ...al diario Información. Y ya, ya, ya, ya, ellos ya decían que el gran problema de España, no nos equivocásemos, no era ETA. ¿no? En aquellos tiempos todo el mundo hablaba de ETA, era Cataluña... Y que cuando ETA desapareciese, entonces pues, todos o, nos daríamos cuenta. Un auténtico visionario, ¿eh? sí. sí, sí. Ha tal cual? No, no eran uno, lo decían varios. O sea, los que estaban metidos ahí eh, en la política de la transición eh, ya eran conscientes del problema que se, venía, que se venía encima. Eso significa que no es un problema que acabe de aparecer. Eso significa que se han tenido décadas para buscar una solución y no se, ha querido, no se ha querido buscar. Ahora la gente habla de aplicar el artículo 155 o aplicarle la ley a Puigdemont, por supuesto, o sea, yo soy jurista, yo he estudiado de derecho, eh, yo estoy a favor de aplicar el estado de derecho, eh, si una persona lo incumple, pues eh, tiene que acatar las consecuencias, él sabía perfectamente a lo que se exponía eh, incumpliendo la ley. Pues ahora tiene que acatar las consecuencias y sus compañeros las están acatando en, en, en prisión. Él no, él ha salido corriendo como un cobarde, ¿no? tiro la piedra y escondo la mano. Bien, pero para mí ese no es el debate, para mí el debate va más allá, para mí el debate es que siempre la ley va por detrás del avance social y del contexto social. Y muchas veces las leyes no se reforman con la rapidez que exige la sociedad. Y la sociedad ahora mismo, española en general y catalana en particular, está en un momento que refleja unas ideas diferentes a las que refleja nuestra constitución. Y eso se lleva viendo hace más, de una, hace más de una década, yo cuando entré en la Facultad de Derecho y me considero joven, yo tengo 30 años, entré en el 2005, mis profesores de expertos en Derecho Constitucional ya decían que la Constitución estaba desfasada, eso hace, eso hace ya 13 años, y que vamos a tener un verdadero problema con Cataluña, País Vasco, etc., si no se solucionaba, eso ya se decía, y nos enseñaban otros modelos que eran federalistas y que funcionaban, ¿no? pues Alemania, pues Suiza etcétera, en Suiza nos daban ejemplos de que en Suiza se, se, se hacen referéndums pues semana sí, semana no, o sea, semana no los suizos están hartos de hacer referéndums, sí, sí, sí. yo he estado viviendo en Suiza O sea, hartos, sí, sí, sí. No, hartos no, de la democracia para, participativa, para ejemplo, ¿eh? lo, O sea hartos, y no pasa absolutamente nada, no se ha roto el país, Suiza de hecho funciona genial, Alemania funciona genial, no ha pasado absolutamente nada por ser federalista, o sea, aquí todos nos llevamos las manos a la cabeza, yo no digo que tengamos que serlo, eso lo tendrá que decidir la sociedad en general. Pero que no se haya abierto ese melón todavía es una vergüenza. Ahora se quieren centrar en el tema de Puigdemont. Pues claro que se tienen que centrar porque el tema de Cataluña es muy serio. Eh, pero es que... Mm, llevar a Puigdemont a, Pu a, Pu a, a la cárcel no va a cambiar nada pues pondrán a otro, es decir, genial si al final conseguimos que no sea Puigdemont que yo creo que habría que conseguir que no sea Puigdemont porque ha violado la ley, pues será otro y qué? eso no nos va a solucionar el problema o sea, el gobierno tiene el este marrón encima y ahora se quieren centrar en Puigdemont, pero él eso es un síntoma, es una representación del problema de fondo y es que ningún partido político ha estado en el poder en este país ha querido enfrentarse a una reforma de la constitución Y ha querido mirar de, de verdad lo que ahora nuestra sociedad piensa y siente. Uh -huh. Y en cuanto a extender el problema a la comunidad valenciana, vamos a ver, o sea, si no nos gusta que adoctrinen a nuestros hijos en las escuelas, sea el Partido Popular, sea Compromís, sea, eh, me da igual, gobiernos nacionalistas, bueno, pues hagamos, hagamos de una vez por todas, todos los partidos políticos, un pacto por la educación. Que también llevamos décadas con ello. Es que al final vamos a la sintomatología, pero no vamos al fondo nunca. La verdad es que estoy totalmente de acuerdo con casi todo lo que has dicho, todo, y, y desde luego hablabas de soluciones. Yo también creo que un Estado federal podría ser una solución bastante digna. Y desde luego lo que no me parece una solución es que ante cualquier cosa que haga, que haga Cataluña se le ponga un recurso constitucional. Que seguramente es verdad que han incumplido la Constitución, pero claro, es que eso es un parche, ¿no? Eso no, no arregla Exacto. nada. Yo, sinceramente, creo que, que Cataluña tiene ya bastante autonomía, ¿no? De hecho, Cataluña, si no estoy equivocado, es la región con más autonomía de Europa. El gran problema que tiene España es que eh, unas comunidades, unas regiones, tienen más autonomía que otras. Claro, y eso es una caja de desastre. Es, un, es que eso es un, eh, crea problemas continuamente desde el principio. Nunca jamás ha solucionado nada. En Alemania, tú hablabas de Alemania, por ejemplo, en Alemania, en Baviera no tiene más competencias que en Hamburgo. Es que es una cosa, además, a mí me parece de sentido común. Y claro, para hacer esto, como tú bien dices, habría que reformar la Constitución, Incluso, si se quiere hacer un referéndum de, de Cataluña, tal y como lo están planteando, también habría que reformar la Constitución, porque eh, eh, Puigdemont no, no para de pedírselo al, al Gobierno de España, como es que el Gobierno de España no quisiera dárselo, es que aunque quisiera, tampoco podría, porque la Constitución no lo permite. Pero es que, sin embargo, nadie habla de esto. Nadie ha dicho, venga va, pues mmm, nos sentamos, negociamos y negociamos, no cosas imposibles, sino que negociamos de verdad, si vamos a reformar la constitución, si hacemos un referéndum nacional para preguntar a todos los españoles si conviene re reformar la constitución o no, yo creo que la solución debería ir por ahí, debería ir por ahí y desde luego con otros actores, porque creo que Puigdemont efectivamente está ilegitimado, con otros actores que, que, que sean también de convergencia o de izquierda, ¿no? pero que sean otras personas, ¿no? Que, no sea, que no sean ellos, que yo creo que ya se han saltado la ley, y por el bien de, si de verdad tuvieran... En auténtico interés en el proceso, en que Cataluña sea independentista, independiente y tal, lo primero que tendrían que hacer es dimitir y quitarse de en medio, porque ahora mismo son un problema para Exacto. su causa. ¿no? Y desde luego Rajoy, después de lo que pasó el día del referéndum, también creo que está bastante legitimado ¿no? para este tema. ¿no? Las imágenes que vimos ese día me dieron mucha vergüenza ¿no? de lo que se vio en de España. ¿no? Desde que ...te hacen un referéndum ilegal y no solamente no lo evitas... ...sino que consigues que salgan los mamporros en, en todas las televisiones... ...y dar una imagen de que las víctimas son ellos... ...de que las víctimas son los que se han saltado la ley... ...es que es un desastre, ¿no? Es un desastre lo, cómo se ha gestionado este tema en España... ...bueno, no sé si queréis añadir algo más... ...yo creo que ya me he desahogado... <ríe> ...he dicho todo lo que quería decir... Bueno, yo quería decir que para mí... ...ninguno de los líderes de los partidos políticos... Eh, ...estuvieron a la altura... ...ni mm. Mariano Rajoy, ni Pedro Sánchez, ni Pablo Iglesias, ni Albert Rivera... ...no, o sea, no estuvieron a la altura... Mm. Sí, lo que pasa es que yo soy especialmente crítico con los que gobiernan, ¿no? Que son con los que tienen que, que estar más a la altura, ¿no? Sí, pero buscas luego un referente para buscar alternativas yeah. y tampoco lo encuentras. Yeah. Y ese es el peligro, que entonces parece que es que no existen alternativas. Y lo que no existe sí. es gente competente, ahora liderando eh, los partidos principales, que sean capaces de ofrecer alternativas. Sí, sí, sí. Entonces, claro, ahí existe un engaño. La población se cree que es que no hay otras alternativas. No, sí. lo que no hay es gente proporcionándolas. Y eso es muy diferente. Sí, sí. Porque es que es una cosa que, que los partidos principales venden y, y a mí me un Un engaño constante. El, la solución de simplemente aplicar el 155 o la solución de un referéndum mágico que no se puede hacer no, es una, no son, son soluciones realistas. Claro. Es que eso no se puede hacer. No se puede hacer en España. Y el 155 sí que se puede hacer porque sí que está en la Constitución, pero claro, es una solución transitoria, no es definitiva. Vuelven a votar, vuelven a ganar esto, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Claro, es que no puede ser esto una solución definitiva. Seguramente, a ver, te habían declarado la independencia, es evidente que había que hacerlo, ¿no? Pero claro, había que hacerlo. Como, como, como solución transitoria, pero no definitiva. No, no podemos esperar que, que, que intervenir Cataluña nos arregle un problema, un problema porque detrás, de, que de, detrás del cual hay dos millones y pico de votantes. Esos dos millones y pico de votantes no desaparecen, ¿no? esos dos millones y pico de, de, de personas que quieren independizarse de España no se van a, a suprimir ¿no? porque tú apliques el 155. ¿no? Esto a mí me parece de sentido común, pero no veo políticos en España que lo digan. No, pero es que no están pensando en España, si es que es el problema Sí, si cada uno que, piensa en lo suyo Como ¿no? decía claro. Nerea, es que no han estado en a la altura por, En el corto plazo ¿no? Yo veía las reacciones y digo, es que están pensando En salir lo eh, menos eh, escaldados eh, posible eh, Sí, sí, eh, en votos, piensan en votos en, Si reacciono así, en las próximas elecciones tengo tantos sí. votos eh, Es una cosa que es una vergüenza y, y, y, Es que, no, eh, que hay que abrir eh, hay el melón de, de la Constitución eh, Se nos ha quedado obsoleta Las mm. leyes están para servirnos y no nosotros para servir a las leyes Cambiémosla, pero no cambiémosla para darle gusto a Cataluña sino uh -huh. para que nos sirva a todos los españoles, para que nos garantice unas condiciones de igualdad de derechos, y obligaciones uh -huh. eh, desde Alicante hasta La Coruña y desde Huelva hasta Figueres. Entonces, eh, eso es que hay que afrontarlo ya, porque todo lo demás es que son juzgados, uh -huh. juzgados, y al final ya sí, dicen, sí. es que la solución no pasa toda por los juzgados, pasa porque se sienten a dialogar y a presentar soluciones de verdad eh, Totalmente, que, que, totalmente que tienen que ser valientes, pero es que bueno, para eso se han presentado, para eso están gobernando, decisiones valientes y que, y que de verdad se preocupen por, y, por lo que tienen que preocuparse. Y luego una última reflexión también quería haceros, eh, creo que los partidos nacionales, en este caso creo que puedo incluir a todos, ¿no? a los cuatro principales, ¿no? creo que, que han tirado un poco la toalla con, con los independentistas, por ejemplo Ciudadanos, ¿no? Ciudadanos consiguió unos resultados espectaculares ¿no? en las últimas elecciones, pero no consiguió convencer a independentistas, convenció pues, a los votos del PP, a los del PSOE, incluso a los de Podemos. Parece como que, que ya hemos tirado la toalla con el tema de que hay ya dos millones de personas que quieran poner una frontera entre ellos y nosotros. ¡Es terrible! Hay que, hay que intentar convencerles de que esto no sea así, hay que intentar traerles otra vez a España, ¿no? Hay que intentar... Pues, estamos hablando de que hay dos millones de personas que quieren separarse de nosotros, que se consideran demasiado diferentes a nosotros como para compartir un país, lo cual me parece un problema social terrible, ¿eh? Y, y me da la sensación de que muchos políticos en España ya esto lo dan por perdido y un poco lo que tú decías, Manoli, ¿no? Están un poco como diciendo, bueno, pues vamos a intentar salir lo menos escalados de esto. Cuando eso es poner parches y no es solucionar el problema real que tenemos, que como digo, me parece un problema de probable, ¿no? Que, que en un país haya tantos millones de personas que quieran... Que, que vean demasiado distintos a nosotros, ¿no? La cuestión no es los dos millones y medio de catalanes. La cuestión es que tenemos... ...el mismo problema en el País Vasco... ...en las Vascongadas... ¿eh? Uh -huh. ...y así sucesivamente... ...en todas las comunidades autónomas... ¿eh? ...o sea, ese es el gran problema... ...el gran problema es que Cataluña... ...es el, el piquito de arriba del iceberg... ...todo lo demás... ...está esperando... ...a ver qué pasa con Cataluña... ...ese es el gran problema... ...y ese, ese es el problema que nadie quiere afrontar... ...a ver, ¿cómo lo solucionas?... ...sentándote a negociar con independentistas... Todo el arco político y todo lo demás Si los independentistas ya sabemos Lo que quieren, su independencia, su dinero Sus tributos, es mío, yo Yo, yo y yo ¿Y qué hacemos con todos los demás? O sea, ese es el gran problema sí, Eso mismo es lo que me refería ¿no? Se ha instalado una insolar, insolidaridad social ¿no? que, que yo creo que ese es el problema de fondo ¿no? El uh -huh. problema de decir eh, No queremos que, que nuestro dinero se, se invierta en sitios que lo pueden necesitar más Porque nuestro dinero es nuestro ...como concepto es un concepto terrible... ¿no? ...como concepto es un concepto terrible... ...y además a mí me, lo que más me llama la atención... ...es que haya gente que diga que es de izquierdas... ...en Cataluña y que lo apoye esto... ¿no? ...pero es que encima no te garantiza... ...que tu dinero te dé para mantenerte... ...como te están manteniendo... Mm. ...porque Cataluña en este caso se lleva... ...es una de, la, de las comunidades... ...que se lleva uno de los bocados más grandes... ...en los presupuestos... Mm. ...con lo cual quiere decir... ...que independientemente de tu dinero... ...te estás llevando de los del resto... Sí, sí, sí. ...que posiblemente sea... Tú el que más aporta junto con dos comunidades más, de acuerdo, pero es lo que estamos diciendo, o sea, no podemos, no podemos eh, generar esa mm, depresión en el que uno lo que es mío es mío me lo da, si me llevo todo lo que pueda y el otro se muere de hambre en un rincón, o sea, mm. es, es, es ese punto de insolidaridad que estamos creando entre una parte de España con otra. O sea, no no, no, no tiene sentido. Hay eso que buscar otra solución al problema. Eso solamente lleva enfrentamientos, claro. Lleva enfrentamientos territoriales Lógico. y luego pasa lo que pasa, que, la, que unos se ven enemigos de otros. Y, en fin. Pero Lógico. eso no eso nace desde la clase política, desde el discurso político. No es un sentimiento que salga desde la sociedad y sea eh, una pelota recogida por la clase política para defender unos derechos o sí, sí. defender eh, pues unas peticiones sociales. Es al revés. O sea, es una clase política que nada, conseguir unas determinadas cuotas de voto o un determinado cuota de poder convence a la sociedad de mira qué mal estamos, mira que nos están haciendo, qué malos son ellos, qué sí, buenos somos sí, sí, nosotros. Sí, sí, sí. ¿no? Entonces eso es lo que es una vergüenza. Sí, sí. Que, la, que una clase política instaurada en Cataluña en este caso haya sido capaz de manipular ¿sabes? Sí. a un gran porcentaje social para que se crea sí. eso. Es que es, que es trampismo puro y duro. Lo que pasa es que en vez de los hispanos, con los andaluces, pero es que es, es tropismo. ¿vale? Es echarle la culpa a un sector de la población ¿no? sí. que supuestamente trabajan menos de lo que deberían trabajar, ¿no? es, explotar los tópicos. Y negativos que existan, que no dejan de ser tópicos y generalismos, para hacer política y ganar votos. Pero mientras escondemos las verdades escondemos los 3%, ¿no? Mm. Escondemos las Por supuesto. O sea, al final, ¿quién se está llevando nuestro dinero? ¿Vale? Si yo fuese catalana, ¿quién se está llevando mi dinero? Eh, Andalucía, no. La mala gestión política, sí, sí, los sí, casos sí. de corrupción, eso es lo que se lleva mi dinero. Por ejemplo. <risa> eso es sí, lo que sí, se sí, lleva sí. mi dinero. ...completamente... ...pues entonces a lo mejor lo que hay que hacer es... ...que ellos mismos le pidan explicaciones... ...a sus gobiernos anteriores... ...de qué han hecho con el famoso 3%... ...que decía el señor Mar Margallo en su momento... ...y que den explicaciones de lo que han hecho... ...porque en eso tienes razón... ...o sea, no ha repercutido para beneficiar a Andalucía... ...o sea, se ha quedado... ...dentro de, de, del mismo círculo que tenía... ...o sea, que vayan sacando ese dinero... ...que tiene todo el mundo escondido... ...en paraíso o no paraíso... Y que se le haga, se le explique a los catalanes dónde sí, está su dinero. A mí a veces me da la sensación de que en Andorra hay más dinero catalán que en Cataluña. <risa> <risa> bueno, pues una pausa y volvemos. Música, deportes, sociedad. Todo lo que quieres escuchar en Oíd Radio Costa Blanca.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 Todos los viernes a la una de la tarde en Oíz Radio Costa Blanca, Tertulias Alicantinas, debate político, entrevistas, agenda cultural e historia local. Tertulias Alicantinas, los viernes a la una de la tarde, con el periodista y politólogo David Rubio de Antón. oíce Radio Costa Blanca, la radio más cálida del Mediterráneo. La Oíz. Lleva 25 años repartiendo felicidad y tocando el corazón de millones de personas. Porque con tu colaboración, seguimos haciendo realidad tus sueños y los de muchas personas. La OID nos toca a todos. La OID te toca. La OID quiere celebrar contigo su 29 aniversario con miles de euros para ti. Juega todos los días al poteboleto de La OID. De lunes a jueves la extra, los viernes la mega extra y los sábados y domingos la super extra. La OIT nos toca a todos, la OIT te toca. El bote acumulado hoy, viernes 26 de enero, es de 362.159 euros. El bicampeón de España de fútbol 7 adaptado tiene su espacio en el 91.4 de la FM Hércules Paralímpico Noticias, entrevistas y mucho más Todos los viernes, desde las 14 horas con Paloma Oriarte Hércules Paralímpico en OID Radio Costa Blanca OID Radio Nunca descartes nada Ya descartes nada y mucho menos pasártelo bien ¿Quieres anunciar tu empresa en Oiz Radio? Contacta con nuestro departamento de publicidad en el 925 05 40 00 Oiz Radio el mejor escaparate para tu empresa Bueno, pues seguimos aquí, seguimos en Terturias Alicantinas, el momento de, de comentar la agenda cultural que tenemos en, en Alicante este, este fin de semana y esta semana. Para, para los amantes de la música tenemos bastantes eventos, porque hoy, hoy viernes, en el principal, eh, bien, actúa Rosalén, la cantautora española, a las 9, todo, todos los fans de Rosalén tienen una cita. Luego también para los que son más rockeros, menos de pop y más rockeros, pues tenemos también concierto de rock en las cigarreras, hoy a las 10, actúan Robert Perdut, Las Infrarrojas y The Government. Incluso para, los que, incluso para los que les gusta la música clásica también hay actuaciones en Helada, a las 8, eh, hoy, hoy viernes tenemos un concierto de piano y mañana, mañana sábado eh, un concierto de música clásica del siglo XVIII de París a Berlín, a las 8 con, con compositores alemanes y franceses ¿no? como su propio nombre indica luego también para los amantes del teatro eh, tenemos este fin de semana Cirano de Bergenac que está por Alicante, la, la, mítica, la mítica obra de Mouros eh, va a ser, será el, tanto el sábado a las 8 como el domingo a las 6, dos funciones y el actor que, que interpreta a Cirano es José Luis Gil, famoso actor de, famoso Juan Cuesta ¿no? o Enrique Pastor en, en Aquí en Equipa y la que se avecina Luego también tenemos exposiciones bastante recomendables, tenemos el laberinto luminoso de Emilio Varela, Segura, yo esta la comento todas las semanas porque para mí Emilio Varela es el mejor pintor que hemos tenido en toda la historia de Alicante, y está en el Mubaj. es la exposición más importante que se ha hecho de toda su historia, ¿no? la que más obras se ha reunido de Emilio Varela en toda la historia de este pintor, ¿no? Y está en el mood bag, eh, disponible hasta, hasta febrero, me parece recordar. Y este fin de semana acaba también una exposición de los cigarreras que se llama «Del cuerpo presente al cuerpo performativo». Yo la he visto. Eh, yo no entendí absolutamente nada, ¿vale? <ríe> porque sí, porque son rollo vídeos, performance y tal. Yo sé que hay gente que le encanta estas cosas. A mí no, no es que me desagradara, lo único que me fui un poco como entré, ¿vale? Porque, porque no entendí muy bien lo que es lo que estaba viendo. Pero bueno, para que le guste este rollo de este arte raro y tal, pues también la tienen ahí y acaba este domingo. Hay que verla ya este fin de semana si no la habéis visto. Y por último, pues también eh, para los amantes de los monólogos, tenemos, eh, viene Nacho García. Nacho García esta noche a las 11 en el, la sala cabaret. La sala cabaret para todo aquello que aquel que quiera reírse un ratito. Y bien, pues eh, vamos a hablar de cine, como, como todos los viernes. Pues este martes fueron las nominaciones de los Oscars, no sé si, si sois muy de cinéfilas, si sois muy de premios, sí. yo sí, yo soy bastante friki para, para estas cosas también Y me las estuve viendo, me las estoy viendo además, las nominaciones de los Oscars son un, un horario que aquí pilla bien, que pilla bien en España Porque las hacen, yo nunca lo he entendido, las hacen a las 5 de la mañana, allí en Los Ángeles, entonces claro, aquí pillan a las 3 de la tarde Entonces claro, yo la vi a la hora de, a la hora de comer, no es como el día de los Oscars que me tengo que quedar hasta las 5 de la mañana, mañana viéndolo, viendo la gala si quiero verla eh, fue un poco sorprendente Fue un poco sorprendente lo de las nominaciones Porque eh, en principio la gran favorita para ganar el Oscar este año Era Tres anuncios a las afueras Película que yo vi hace, la semana pasada De hecho la comenté aquí en el programa Me pareció muy, muy de Oscar Porque es una película muy, muy humana Muy de, muy, muy de personajes ¿no? Un poco de, de superproducción ¿no? Que es lo que a la academia no le suele gustar Pero sin embargo el, la, la forma del agua que sí que es una producción, ¿no? con más, más dinero más ambiciosa y tal consiguió 13 nominaciones y sin embargo el director de, de tres anuncios a las afueras Martin Malogan, Mal no fue ni siquiera nominado a mejor director se cargaron también a Spielberg que a mí me sorprendió mucho Spielberg este año ha hecho la, de lo, la del Pentágono la de los Uf. anuncios del Pentágono que yo no la he visto todavía la, ver, la voy a ver esta semana ...la comentaremos... ...en este programa... ...por supuesto... ...la semana que viene... ...y se cargaron a Spielberg... ...que eh, ...la academia... ...hay que tener un par de narices... ...eh... ...para cargarse a Spielberg... De, de, ...de la nominación... ...y bueno... ...pues se lo cepillaron... ...entonces claro... ...parece que está un poco... ...determinado para que... ...la forma del agua gane... ...el, el Oscar... ...lo cual la verdad es que sería yo no la he visto porque todavía no se ha estrenado en España pero sería bastante gracioso que, que con Donald Tal de presidente un mexicano gane por tercera vez en cuatro años el Oscar a mejor director y a mejor película porque en la película esta es de Guillermo del Toro no sí. conviene recordar así que bueno solamente por sin haberla visto solamente por eso ya a mí me hace gracia que esto pase Luego también se ha hablado mucho que lo quería comentar: de que han nominado a Logan a mejor guión, y es, bastante, es la primera vez en toda la historia, según he leído por ahí, que una película de superhéroes es nominada a mejor guión, ¿no? porque normalmente se, se tiene el concepto de que las películas de superhéroes pues, son malas, su guión y tal. ¿no? Y bueno, pues mira, han nominado a, a Hugh Jackman, la película de Hugh Jackman a mejor guión. Y respecto a España, hay que decir que nos hemos quedado fuera. Nos hemos quedado fuera porque nuestra nominada, que era Verano 1993, no ha entrado. La, lo más parecido que tenemos a una película hispana es Una Mujer Fantástica, que es chilena, que es una película en español. A mí la verdad es que no me extraña que se haya quedado fuera porque yo vi Verano 1993 y me pareció un rollo macabeo. <risa> Sinceramente, no sé si la habéis visto. Pues a mí se me hizo muy larga, muy densa y prácticamente acabó la película y dije: Pero pues, si no pasó nada, si no pasó nada. Eh, sé que hay gente que la ha encantado, el otro día estuve discutiendo con mi madre, por ejemplo, mi madre es muy cinefila es la que me inculcó ¿no? la, la pasión por el cine a mi madre le encantó eh, esta película ahora mismo me están oyendo desde casa están diciendo, pero qué dice este niño eh? pero a mí me parece un rollo <risa> un rollo muy grande y bueno, eh, también me llamó la atención que Blade Runner consiguió muchas eh, nominaciones a Oscar técnicos, pero se la cargaron de mejor película a mí Blade Runner sí que me gustó me, me gustó mucho, me gustó incluso más que la primera yo, hay que decir que yo nunca he sido muy de Blade Runner Y, y esta segunda me, me gustó mucho más que, que la primera pero a la, se, se ve que no. a la academia se ve que no y bueno pues el, los, los eh, Oscar van a ser en marzo, la primera semana de marzo, lo comentaremos aquí por supuesto y antes tendremos los Goya, tendremos los Goya que son ya el sábado, este sábado no, el siguiente y, y por supuesto también hablaremos de esto en, el viernes que viene ¿no? de, de, que tendremos, los, tendremos los tendremos muy presentes Y bien, pues, eh, manteniendo la, la tradición de este programa, la tradición de tres programas, porque no, no han sido más, vamos a comentar también una película de esta semana. Precisamente esta semana he visto una película que también está nominada, la mejor película, la del de instante más oscuro. A mí mmm, es que me apasiona mmm, Winston Churchill, me parece un, uno de los personajes más emblemáticos, apasionantes eh, de, de la historia del siglo XX ¿no? en, en, en, la, en Europa ¿no? y en el mundo, ¿no? Y bueno, pues me interesaba mucho ver esta película, a pesar de que la historia me la conocía. Es una película que ya sabes cómo va a acabar, ¿no? Pero aún así te apetece verla. Me gustó, me gustó mucho porque le da un enfoque muy diferente a, a todo lo que se ha hecho de Churchill hasta ahora. Es el Churchill más humano, más, más psicológico. Es un Churchill que, que, que no se esconde al revés para, para nada. Incluso se, se, se anuncia por todos los lados que era un borracho, un, mal, un malhumorado, que, que estaba acojonado. Porque normalmente siempre sido la idolatra, ¿no? O sea, se idealiza, ¿no? A un Churchill que, que ante los peligros no tiembla y tal. En la película no, en la película con perdón sale ca está cagado porque es que, claro, los alemanes veían que se les echaban encima, que les iban a conquistar la isla y que, y que encima no tenían ni ejército para, para intentar defenderse porque estaban atrapados en Dunkerque. Entonces, claro, la película justo eh, se remite a esos días. Estamos hablando de abril-mayo de 1940. Yo pensaba que iba a ser de toda la Segunda Guerra Mundial, pero no solamente habla de los días más densos, ¿no? por eso se llama El instante más oscuro, ¿no? los días en los que realmente están muy, muy asustados, ¿no? porque veían que, que iban a tener que ponerse a hablar alemán ¿no? en, en cuestión de, de semanas. ¿no? Y, y bueno, pues eh, un poco la, la película, a pesar de que no se, intenta, eh, no se intenta idolatrizar a Churchill, yo creo que incluso queda todavía más reforzada su imagen, ¿no? porque al ver que es un humano a ver que es una persona con sentimientos, al ver que es una persona que, que realmente duda, él tiene todavía más mérito, ¿no? Que al final consiguiera aguantar, que al final no se quisiera rendir ante, ante Hitler, ¿no? Ante, porque Hitler le ofrecía una tregua, le decía, no, mira, eh, paramos la guerra y tal, pero él no quería dar por perdido Europa. Él decía, no, no, es que yo quiero que Francia también se libre del nazismo, ¿no? yo quiero reconquistar Europa, ¿no? no puedo permitir que la guerra se acabe así, por mucho que Reino Unido no nos no libremos ¿no? De, de, una, de una invasión, que seguramente no se hubieran librado, porque si hubiera habido un parón de guerra, aunque esto no se puede saber, pero a lo mejor Hitler se hubiera reforzado y un año después hubiera intentado invadir Reino Unido igual, incluso con más fuerza. ¿no? Entonces la historia al final le acabó dando la razón, pero en su momento no era tan evidente esta, esta, esta, esta decisión. ¿no? De hecho tenía muchos, en la película se muestra, ¿no? como que tiene muchos eh, presiones internas, incluso desde su propio partido, desde su gobierno, para que pate, para que negocie con Hitler y tal. En fin, a mí me gustó, a mí me gustó. Me, me parece un poquito lenta, ¿no? Porque sí que es verdad que tanto humanizar a Churchill al final lo ponen ya hasta cuando va al lavabo, ¿no? Y <ríe> a mí me cansó un poquito, ¿no? <ríe> ya dices, hombre, no sé, había escenas que se podían haber eliminado, ¿no? Pero en general, en, fin, en general, muy, muy interesante. Y, y desde luego, Gary Oldman, si no le dan el Oscar por esto, es una vergüenza, hombre, Porque hace un papelazo, ¿no? hace un auténtico papelón, porque digamos que, que son unos días en los que Churchill tiene que, que, que manifestar 10 emociones distintas. ...y él las manifiesta todas... ¿no? ...es un papel muy difícil... ¿no? Y, ...y bueno, y ya cuando hace los discursos... ...los discursos de Hector son increíbles, ¿no?... ...muy famosos, ¿no?... ...pues eh, claro, te, te pone la piel de gallina, ¿no?... ...cuando empieza a decir... ...combatiremos en las calles... ...combatiremos en los mares... ...combatiremos en los campos... ...jamás permitiremos que conquisten... ...ni un palmo de nuestra isla, ¿no?... ...sin rendirnos y tal... Ostras, te, te pone la piel de gallina, ¿no? Te, te dan cuando ganas baja el de.. Sí, sí, sí, cuando baja el metro, sí, sí, sí, baja una... el metro también. Ah, tú lo has visto, sí, Manuel. La he visto, la he visto. A mí me, la ponía, me, me ponía la piel de, de gallina, ¿no? Además es que yo no sé tú, pero yo salí con ganas de, de viajar en el tiempo y alistarme en el ejército británico. Sí. <risa> <risa> <risa> es decir, y además que me pongan en una misión la más suicida posible porque quiero morir por este hombre. <risa> En fin, muy chula y no creo que gane, ¿no? no creo que le den el Oscar porque es una película británica y los americanos eso de premiar películas extranjeras europeas no les gusta tanto, pero, pero sí, a mí me, me gustó y me, me parece muy recomendable. Pues bien, seguimos, seguimos con, con nuestras tertulias a, a alicantinas. Tenemos el, ahora el, el momento de hablar de nuestro bloque internacional, ¿no? un, un espacio ¿no? en, lo que, en el que en este programa com, comentamos un, alguna noticia que haya pasado en el mundo ¿no? y que, que nos haya parecido especialmente destacada, porque por muy alicantinos que seamos, pues también nos preocupa ¿no? lo, que pase, lo que pase ahí fuera, ¿no? en, el, en el resto del mundo, que evidentemente también nos afecta cada día más ¿no? en un planeta tan globalizado como el nuestro. Y viene, eh, yo esta semana mmm, quería, me he quedado con, con lo que ha pasado en Brasil, Con lo que ha pasado en Brasil porque me ha recordado poco a España. Resulta que el partido que estaba en el gobierno en Brasil durante los últimos años también le han pillado en financiación ilegal, también eh, han ido a juicio, pero claro, a diferencia de España, el presidente del partido, presidente de Brasil del partido, sí ha sido condenado. Le han metido 12 años de condena. Estoy hablando de Lula. Estoy hablando de Lula que, de hecho, mmm, si uno tuviera esta condena probablemente se hubiera vuelto a presentar para las elecciones de Brasil. Él dice que lo va a intentar. Dice que todavía va a recurrir al Supremo y todo y tal. Eh, quiero pensar que la justicia de Brasil va a ser un poco seria. no Y, y hombre, una persona que, que, que se ha demostrado no que tenía tanta corrupción a su alrededor... Quiero pensar que, que acabará pa pagando la justicia, ¿no? Pero realmente me, me ha llamado la atención que, que la justicia de Brasil me parezca más eficiente que la española. Porque, claro, estamos hablando de que, de que eh, Lula está eh, ya condenado. Y estamos hablando de que aquí mmm, Mariano Rajoy salen los papeles de Bárcenas, Francisco Camps, este, tenemos los juicios, ¿no? Ahora esta, esta, esta semana muchos empresarios han reconocido que ver, hubo financiación ilegal. Estamos hablando de que Convergencia también está, está condenada por financiación. Y sin embargo, ni Artur Mas, ni Francisco Camps, ni Mariano Rajoy están ni siquiera acusados. ¿no? Entonces quería comentaros preguntaros primero qué os parece todo esto de, de Brasil y en segundo lugar si creéis que... ...que nos están ganando en Sudamérica... En, ...porque no es el primer caso... ...el presidente y vicepresidente de Ecuador también ha sido condenado... En, ...bueno, se ha, ha ido a juicio... Eh, ...por temas de corrupción... ...también en Perú, recientemente... Con, ...condenaron por corrupción por el caso obredecha... ...al antiguo presidente que tenían... ...a OMALA, me parece recordar que se llamaba... ...y sin embargo aquí en España, pues, seguimos... ...yo creo que todos los españoles con la sensación de que no pasa nada... ¿no? ...de que, en fin... ...de que hay bastante impunidad... ...hacia, hacia aquellos que, que, que... ...hacia aquellos corruptos... ¿no? A ver, yo. Perdón. No, no, no. Perdón. <risa> Manoli, por ejemplo. <risa> eh, sí, la sensación de impunidad, pero es que la impunidad eh, se la damos nosotros. Porque es que eh, vemos la corrupción, hay elecciones y vuelven a salir. O sea, que es que la justicia pues, podría funcionar mejor, pero nuestras cabezas también. Si es que hace dos o tres semanas, la televisión, los casos de los seres en Andalucía, porque gobernaba el PSOE, la comunidad valenciana, la, trama, la parte de la trama Gürtel valenciana, eh, y tenía mayoría absoluta, pero es que además, um, vuelta a sacar, eh, en Madrid, lo mismo, en Cataluña, Convergencia, también en el banquillo, Caso Palau y demás, sí, sí, sí. donde están, eh, ha habido corrupción, distintos partidos, porque cada uno, ¿de dónde ha llegado?, Pero es que han renovado esas mayorías absolutas, entonces sí, yo me quejo de la justicia, pero Jolín, es que ahora hay elecciones y vuelven a salir. Yo fíjate Manoli, en el caso de España, esculpo un poco a los españoles y te voy a explicar por qué. Le quitamos 50 escaños al PP en las elecciones de 2015, Sin el PP que, con todo a la Gürtel, con todo su brutal, con toda su financiación ilegal. Sin embargo, claro, si el resto de partidos, habiendo le quitado 50 escaños, son incapaces de proponer un gobierno alternativo, pues estadísticamente lo más probable es que si se repiten elecciones, al final la gente quiera que se acabe ya esta, este, esta situación de sin gobierno y acabe votando al partido más votado esto es muy habitual, que pase cuando se han repetido elecciones en el mundo es lo que suele pasar entonces, sí, podemos decir que la culpa es de la gente y eso pero a la hora bueno, de la verdad eh, la <risa> solo de la gente no <risa> es un conjunto a la hora de la verdad, no sé, a mí me da la sensación de que tampoco tenemos a veces alternativa ¿eh? le, le quitamos, le castigamos electoralmente y luego tampoco sirve para nada bueno Pero es que sigue siendo el partido más votado, David. Aunque sí, le hayamos hombre, quitado escaños. Ya, pero, pero no, es, no, un es, partido, no es normal. Un partido con que, corrupción hasta que, las quejas que sigue siendo el más votado de este por, país. Por supuesto, Nerea, pero que no es normal que bajen 50 escaños tampoco, que también es un castigo electoral importante, eso. Y Convergencia, que se habrá cambiado el nombre, pero sigue siendo sí, Convergencia, sí, sí. sigue siendo el partido más votado en Cataluña. O sea, hay que decir, es que Es que no tiene sentido no, lo que ha pasado en este, en este ¿sí? país. Yo creo que tenemos un poco complejo ¿no? del azarillo de Tormes. Aquí el más pícaro es el que mejor nos cae, el que más roba, el que mejor nos cae. Y eso es algo que, bueno, pues que, que está como casi integrado ¿no? culturalmente en este país. Y a menos que no cambiemos esto, es muy difícil cambiar la situación. Claro, podemos mirar solamente al estamento judicial, pero es que ellos, eh, los jueces aunque a veces no lo parezca, son también parte de la sociedad y también, también mamando, ¿no?, de la cultura social de, de, este, de este país. Eso es lo malo. Luego también, obviamente, hay que entrar, ¿no?, a hablar de… de, de... Hoy os parezco yo una reformista, ¿eh?, solo hablo de reformas. De reforma judicial, claramente… Eh, obviamente eh, no hay separación de poderes, eso ya sí. a estas alturas lo sabemos Es que yo este tema también lo he sacado todo. precisamente por eso, porque es que en eh, los rankings de, de separación de, de judicial, de independencia de la justicia, resulta que España está de los últimos de la Unión Europea y resulta que Brasil está por encima de España. Y claro, esto se demuestra precisamente en cosas como esta, en cosas como que resulta que todo un, un expresidente de Brasil, probablemente el presidente más querido de toda Sudamérica en los sí. últimos 20 años, ha sido condenado a la justicia. Sí, pero también tenemos que hablar de, de, de los niveles, ¿no?, a nivel judicial, porque claro, mientras los, los, los, cargos, los cargos del Tribunal Constitucional o del Supremo o del Consejo General del Poder Judicial, ahí hay una influencia muy grande de los políticos en quien ocupa esos, esos cargos, por eso decimos que en la separación de poderes, luego cuando nos vamos a las bases del ¿no? Poder Judicial también hay que, hay que alabar la labor que han hecho eh, ...para sacar a flote... ...el tema de la corrupción... ...en nuestro, pa en mm. nuestro país... ¿no? ...empezando por, por todos los casos que... ...en Marbella y tal... ...y cómo luego desde ahí pegó un empujón para empezar a sacar casos de corrupción por toda españa hasta ese momento ningún juez se había atrevido a meterle mano a la corrupción política en españa y poco a poco en los últimos, en los últimos eh, 15 años han ido han sido muy valientes han ido sacando todo lo que había todo lo que hay entonces claro tiene su, su, su cara su cara y su cruz ¿no? de la moneda de la peseta de la antigua peseta eh, Estamos que la elección de los jueces, que al final tienen que decidir sobre los altos cargos políticos, es una elección política, o sea, ahí claramente está todo atado, pero que a nivel de bases, los jueces también han hecho muy buen trabajo ¿no? en, en llevar casos de corrupción adelante. Entonces, reforma judicial, hoy reformista total. A ver, yo esta mañana cuando iba al trabajo y llevaba la radio del coche puesta... ...he oído que le habían pedido a Lula el pasaporte... ...porque claro, se le ha vuelto a, a, a inculpar... ...sobre un delito que todavía no se le había inculpado... ...o sea, tienen las causas abiertas de siete delitos diferentes... Eh, ...se le ha hecho, se le ha inculpado sobre un delito... ...que no tenía nada que ver con todos los anteriores... ...y le habían pedido el pasaporte... ...y la respuesta de Lula ha sido presentar eh, su candidatura... Como presidente. Ah, mira, de eso no presentó la candidatura. Sí, sí, con un sí. Por eso narices. cuando lo estabas diciendo, de hecho, así para. Al día siguiente de, de, sí, sí, sí, de sea, que le hayan condenado presentó a presentar su candidatura. Le han pedido el pasaporte. Sí, sí, sí. O sea, tiene una más moral que la bueno, apoyando, ¿eh? Hay que, hay que decir que Lula. A mí, hablar, hablar de este hombre, de verdad me decepciona mucho porque yo lo tenía como un gran político. Lo tenía como el mejor presidente de Sudamérica en los últimos años. Pero y, tú. Perdón, pero tú y toda Sudamérica, sí, sí, sí, porque sí, sí. sigue estando 20 puntos por encima sí, sí, sí. De, del siguiente y, candidato. Y, y, realmente, y realmente la gestión que hizo creo que fue bastante buena. De, de hecho, eh, era mil veces más querido que Dilma. Dilma uh -huh. era, ha sido bastante aborrecida en Brasil porque nunca ha estado a la sombra de Lula. Pero claro, en el momento en el que él que venía, en plan para acabar con la clase política de corrupta de Brasil y tal, en el momento en el que le empiezan a causar, en el que empiezan a demostrarse, o a haber pruebas de que eh, su partido se ha financiado ilegalmente, en el caso Petrovas, resulta que se mete a ministro. Le, le dice a Dilma que le mete a ministro porque los ministros en Brasil tienen cierta inmunidad y así no se le podía llevar a juicio. Entonces, mientras que Dilma fue presidenta, que a día de hoy ya no lo es, porque también, la, otro, otro buen caso de la justicia brasileña, también se le hizo un impeachment y también se la, se la parto del poder, se metió a ministro. Y digo, claro, yo, yo alucinaba en colores. Decía, de verdad, este hombre me, a mí me ha convencido alguna vez de que era un buen político. A mí me parece muy decepcionante el, el, el tema de Lula y, y sin embargo me parece, todo lo contrario, me parece muy admirable la justicia brasileña que sí que, que, sí que haya actuado con esto y yo creo que tiene, toda, por mucho que este hombre registre la, haga un intento desesperado por ser presi, intentar ser candidato de presidente, que, creo que tiene todas las papeletas para que le inhabiliten. Hombre, eso es lo que debería ser, ya que llevan tan buena línea a la hora de lo que es la justicia que sí, no consintiesen. Además, además, es que es un absurdo un tío que está condenado a 12 años que van y le permite ser candidato a presidente del gobierno. Además, es que es ha, sido, ha sido bastante elocuente que se le había imputado a 9, se le había condenado a 9 y a, después de, sí, sí, de lo, la lo, apelación. Lo recurre y la 12, 12 sí, años sí, y un sí, mes. Sí, sí, sí, sí, y el tema de la justicia española está, como bien decía Nerea, en en esa gran reforma de la Constitución que necesita, y ese es uno de los puntos claves que hay que, re hay que reformar, sí. en la Constitución, en la que tiene que haber esa separación de poderes, y automáticamente tienen que ser totalmente independientes. Sí, sí. Pues sí, pues seguiremos atentos a ver hacia dónde va Brasil, que la verdad es que a mí me preocupa un poco este país porque resulta que el segundo que está debajo, detrás de Lula en las encuestas es un tal eh, Bolsonaro, que es eh, un orgulloso racista, homófobo, machista, eh, nostálgico de la dictadura militar de Brasil, le llaman el Donald Trump de Brasil, no hace falta que os diga más... Y claro, a mí me recuerda un poco incluso, a lo mejor yo soy peco de pesimista, pero me recuerda un poco la situación de Brasil a Venezuela hace 20 años. Una situación en la que la gente había perdido totalmente la fe en la clase política habitual, en los partidos tradicionales, y que coge un populista, se hace con el poder y que se pueda cargar la democracia de, de Brasil, que es una de las democracias que mejor funciona de, de toda Sudamérica, ¿no? como en su día lo era Venezuela, ¿eh? sí, y que infelizmente pues, acabó siendo lo que acabó siendo ahora. En fin, seguiremos atentos. Y ya para terminar este, este programito tan bajo tan que, me, que me está quedando, <ríe> no podía faltar porque quiero recordar que estamos en hoy la radio, la, la, la radio de la Organización Impulsora de Discapacitados, y quería que termináramos hablando de, del tema de este, del tema de, lo, de los discapacitados. En el anterior programa le pregunté a, a los dos invitados que vinieron, en este caso a Raúl Estrada y a y Adrián Santos, les pregunté y sobre, sobre este tema y a vosotras quiero, quiero pedir también vuestra opinión. ¿no? ¿Cómo pensáis que.? Que, que podemos fomentar políticas para que, para que estas personas mmm, se integren en la sociedad, para que se sientan menos excluidas, porque siempre sus reivindicaciones van por ahí. ¿no? Van, siempre es, están reivindicando de que la sociedad les olvida, que sí que es verdad que en los políticos suele haber mucho postureo a la hora de hacerse la foto con ellos y tal, pero que a la hora de la verdad no tienen ni mucho menos igualdad, las mismas igualdad de oportunidades que, que tienen los demás. Vale. <risa> a ver, eh, partimos de la base de que Deberíamos empezar desde la educación, porque ser una persona con una discapacidad no es una enfermedad, en, una par, en un porcentaje sí, pero no todos los discapacitados es por enfermedad, eh, es una eh, condición. Y lo que sí que hay que tener en cuenta es que hay que, que trabajar para acondicionar espacios, establecimientos, eh, eh, situaciones a ese tipo de personas, o sea, no, no se les puede no, o no se les tiene que seguir tratando realmente como enfermos porque no lo son. Entonces, lo que sí que está claro es que el, la tutela del Estado debe estar siempre a favor y en consecuencia del más desfavorecido. ...y las políticas empiezan desde, desde el colegio... ...o sea, desde la enseñanza para que puedan aprender... ...y puedan eh, moverse y puedan gestionar... ...en el mundo en el que nos está tocando vivir a todos... ...y que sean personas en las que se les tiene en cuenta... ...dentro de, de, de esas limitaciones en las que tienen... ...pero que, volvemos a lo de antes... ...o sea, todo tiene que ir enfocado... ...a esa eh, rehabilitación y a esa forma de, eh, de... ...de poder tratar a las personas. Bueno... Eh yo si me enrollo mucho me cortas ¿eh? porque es un tema que me interesa mucho y que, que me gustaría decir bastantes cosas ¿no? os he dejado cinco minutos para, para este tema <ríe> bien bueno pues como, como bien decías el tema de la educación es fundamental nuestra, nuestra la legislación Ya desde la desde, desde la LOCSE ya recoge ¿no? todo el tema de las necesidades especiales. Eh, la LOE habla de, de personas que necesitan atención eh, a las necesidades especiales. Las, las necesidades especiales no solamente recoge personas con discapacidad, eh, uh -huh. puede ser por ejemplo personas con altas capacidades, etc. Y eh, dispone tanto la LOE como la LONCE, que es la última ley educativa que ha salido que son las administraciones públicas las que tienen que eh, poner eh, los recursos necesarios para poder atender a estas personas en los entornos escolares. Entonces, yo creo que a nivel legislativo está bastante cubierto, aunque obviamente siempre se puede mejorar, el problema es los recursos. Nos encontramos que nuestro sistema educativo, sobre todo el público, le faltan recursos por todas partes, en general, para todo. ¿no? Pero es muy preocupante que para atender a, a, a, a estos colectivos no estén los recursos eh, especiales que prevén las leyes entonces, lo primero es, lo que ya está regulado y está recogido en la ley hay que, hay que respetarlo, hay que cumplir con la ley, o sea, eso es lo mínimo, y cumplir con la ley significa poner eh, a, a disposición eh, de los centros escolares estos recursos para que estas personas puedan eh, aprender en igualdad de condiciones que el resto, porque lo que se está trabajando eh, en España es un sistema educativo inclusivo, significa que las, estas, estas personas puedan eh, estudiar en los centros escolares en igualdad de condiciones que el resto, pero dando Pues las herramientas o el personal eh, educativo necesario para ello eh, eso por una parte a nivel educativo, por otra parte me preocupa mucho el, eh, a nivel laboral ¿no? cuando yo estaba en la concejalía de, de servicios sociales nos encontrábamos de que eh, colabora, colabora, vamos, con ya viene Alicante, ya. Alicante, eso sí que tengo que hacerlo, un paréntesis, me encanta, me enorgullece esta ciudad por la cantidad de organizaciones y colectivos que hay sí, que ayudando a, a, a, a las personas con discapacidad. Además, eh, cre creo que Alicante, en, en términos generales, se ha mejorado mucho el movimiento vecinal en los últimos años. ¿eh? En sí. estas causas y en otras cada vez veo más, ¿eh? y a mí me encanta también. Es, es, es, es genial, ¿no? Y para mí es un orgullo. Y entonces, eh, pues bueno, desde la concejalía de... de ...de acción social, pues intenta eh, trabajar, tra trabajar con ellos, ¿no? lo máximo posible. Pero yo lo que veía es que prestaba, se presta desde el ayuntamiento... ...mucha atención a darles subvenciones y ayudas... ...para temas de formación, para temas de ocio, etcétera. Pero que después, eh, hablando con ellos, porque yo iba a los centros... ¿no? Eh, a, y, y, ...y veía pues, sus cursos de formación y hablaba con, con los alumnos... ...y me decían, no, es que el problema es que después... ...no podemos acceder a un trabajo ordinario, o sea nuestra barrera real es cuando tenemos que acceder al mercado laboral, perdona, y ya, y ya voy acabando, entonces, eh Una de, la, de las cuestiones que creo que debemos fomentar desde, desde las administraciones públicas es dar ejemplo. Es decir, las, eh, las empresas privadas tienen que, por ley, cumplir con un determinado eh, índice de contratación. ¿Eh? Empresas de más de 50 trabajadores, 2% tienen que, tener, eh, tienen que ser personas discapacitadas, empresas públicas también. Pero las administraciones públicas podríamos ir mucho más allá. Por ejemplo, metiendo cláusulas sociales en la contratación pública. ¿Vale? Diciendo que eh, un porcentaje más alto de trabajadores de una empresa, si quiere acceder a, una, a un contrato público, tienen que ser personas con discapacidad. Pero además podemos hacer reservas de contratos, que es decir, por ejemplo, si aquí en Alicante hay un centro especial de empleo que se dedica a que personas con discapacidad pues no, se hagan. Eh, ...uniformes, pues los uniformes que necesitamos para el Ayuntamiento de Alicante, vamos, a contra vamos eh, cuando salguemos el concurso, eh, vamos a reservar que solamente se puedan eh, presentar organizaciones sociales o centros especiales de empleo. Y eso la ley lo permite... ¿Vale? en Alicante hasta que, hasta que llegó el tripartito y hasta que empezamos a mover esto desde acción social y desde contratación, esto no se hacía ahora se ha empezado a hacer haciendo pues algunas cuotas ¿no? de contratos, algunas reservas de contratos pues vamos a ampliarlo más ¿para qué? para que nazcan más centros especiales de empleo y más empresas sociales que contraten discapacitados pero siempre liderando, no diciendo a las empresas privadas oye, tenéis que hacer, vamos a dar ejemplo Totalmente de acuerdo con, con lo que han dicho. Creo que, que además eh, nuestra Constitución habla de, de igualdad de derechos para todos y, y esa igualdad hay que facilitar que, que tengan la, la accesibilidad igual a, a la gente que tiene una discapacidad. Entonces, eh, está muy bonito por escrito, pero como, como bien dice Nerea, eh, los recursos no se emplean para lo que se tienen que, que emplear. Entonces, mm. es menos hablar y, y más hacer Pues sí, pues sí, esperemos que nos oigan como este programa lo escuchan los políticos esperemos que nos hagan caso Pues me lo he pasado muy bien, la verdad, me lo he pasado muy bien Muchísimas gracias a, a todas por, por haber venido aquí esta mañana a la Avenida Aguilera en Alicante a Hoy Radio, Ana Cerdán eh, Presidenta Provincial de Vox en Alicante Muchas Muchísimas gracias. gracias de estar aquí con nosotros gracias. Nerea Belmonte, concejala no Nosquita de Alicante Muchísimas gracias a ti también Y Manoli Nicolás, coordinadora territorial de la Comunidad Nacional de UPID, muchísimas gracias también, gracias te tengo que a dar ti. a ti, y la verdad que ha sido un auténtico placer por mi parte. Y bueno, pues el viernes que viene más. El viernes que viene volveremos con otra edición de, de Teleturias Alicantinas. Cuento con vosotras para febrero también. Ya, ya os, os, ir, os iré diciendo, os iré fichando. <risa> y a todos ustedes, pues muchísimas gracias por habernos acompañado un viernes más en Hoy Radio 4G, la radio de la organización impulsora de discapacitados en España. Nos habéis escuchado en el 91.4 FM o en la página web www.oyradio.es. www.oyradio.es. Yo soy David Rubio y os espero a todos el viernes que viene. Adiós.